Cárcoles 27 de mayo de 2020 La infamia No para, no respeta, no ama Ni en una cuarentena entra en tregua La infamia No tiene padre ni madre Ni alguien que la llore se desaparece La infamia No se hace muerta en ningún cementerio Esta vida está entre nosotros La infamia Ya no disimula prejuicio Ni su violencia y racismo Tampoco su machismo Bajo un pibe que cazaba liebres en un campo vecino. A Luis Espinosa lo encontraron envuelto en bolsas con cinta adhesiva. Siguen asesinando a mujeres a muchas. Los barrios populares de Buenos Aires se están infectando de coronavirus por la desidia y olvido de todos los gobiernos. Médicos son imputados por ejercer su profesión. Los jubilados de Córdoba. Una vez más son traicionados por la clase política. Miles de trabajadores sin trabajo. En un barrio de Quilma, un operativo militar bloquea la salida de los vecinos. En Puerto Madero, les piden amablemente que vuelvan a sus hogares. Podría seguir una vida, o quizás dos, enumerando las infamias de nuestros tiempos. Pero una hoja de otoño baila hasta llegar al suelo y me recuerda la belleza de la vida. La infamia no se detendrá, nosotros tampoco. Estamos por Redetim, por 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito, 88.5 Los Zornillos, por Radio FM sierras Escome Chingones, 107.9 San Pedro. Y así comienza un día, séptima temporada. Quédate en casa, si podés. Se un canta lo la duerme entre la hierba la cancion canta un amor poco de rocío de aquí para allá. La canción canta, tus emociones más profundas, las más superficiales. Canta la canción artesanal. La canción fuente, canción herramienta. La canción canta, no vierte la leche en la taza, donde tu melancolía. La canción canta, se hizo de la arena y narcilla, de los huesos del abuelo italiano. La canción canta, de mi raza que se vuelca en la tierra, Canción. La noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego Canción que lleva algún consuelo o tal vez fe para seguir luchando Canción que lleva la furia contenida que ya hubo bastante sangria Canción que lleva sulfamida para curar a tus heridas Sobre todo aleluyés, caminajes La cança i cantar, se llena La cança i se vacia La cança i se llena Arte, canso canta, on tiene, canso lleva, canso cantaron, se vacía, canso canta, no se se llena, canso canta, Estás escuchando un día. Miércoles 27 de mayo y estamos acá en una edición más de Un Día Pandemia. ¿Algo así? ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, Verónica Ollarsun González. Buenas noches, Adrián Rodríguez. Buenas noches, Clarisa Muraro. Buenas noches, Lautaro Zanotelli. Y con la gran ayuda de... Mariano Fortuna. Que no podríamos estar al aire sin él. Exactamente. Eh, ¿Cómo estás? Bien, versión <risa> cuarentena. Sí, versión, cuarentena. versión cuarentena es todos blanquitos, no, eso es versión que adentro de tu casa en, en condiciones simpatias. <risa> ¿Vos estás bien? ¿Te está tratando bien esta cuarentena Gonzalo? Eh, lo, lo hablamos en, en sesión. <risa> znale. Bueno, tenemos mucha mucha información como siempre en este un día tan particular también, no para nosotros hacerlo de esta manera. Mm. A ah, la gente no sabe que lo somos distintos. No. Contrate. No, bueno, entonces lo somos distintos. Bien. Pero así con mucha participación de mucha gente, eso sí, sí, sí. este año se dio también por la cuarentena, me imagino y todas estas Cosas nuevas que estamos viviendo y que vamos a empezar a vivir cosas nuevas a raíz de esto. Eh, no sé, un día ya somos más de 30 personas. Somos muchísimas. Pero bueno, ¿contamos a la gente qué va a haber hoy? ¿Qué va a haber hoy? ¿Le contamos? Contemos. Bueno, tenemos muchas entrevistas, lo tenemos, ustedes saben que ayer se realizó una protesta por lo que está pasando con médicos que están siendo imputados, uh -huh. eh, pero bueno, nos va a contar bien para eso eh, Peca Soriano. Sí, uh -huh. eh, después hablamos con Norma Ríos, que es la vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel Nación eh para seguir ejercitando un poco más la memoria, la verdad y la justicia. Y también vamos a hablar con Carolina, que es militante de derechos humanos, ustedes saben que estuvo desaparecido eh, estuvo desaparecido en Tucumán, eh Tucumán tuvimos una desaparición forzada uh -huh. eh, de Fernand, perdón, de Luis Armando Espinosa. Y, y bueno, apareció su cuerpo sin vida, eh, ya se sabe que esto que fue la policía, así que bueno, ella nos va a estar contando sobre este caso, que precisamente tenemos que hablar de nuevo, de un, un, una desaparición forzada. Sí, en democracia, ¿no? En democracia, exactamente. Y como siempre tenemos audios. ¿Tenemos audios? ¿De sí, quién? Sí. Niñitos. ¡Ah, qué grande, aguante! Sí, y también, bueno, esta vuelta le toca contarnos su experiencia en este contexto eh, pandémico, cómo uh -huh. le están pasando los profesores dando las clases online y eh, por todas estas vías nuevas. Claro. Eh, sí, y las madres. Y ¿cómo? las respectivas madres. Claro, cómo lo llevan las madres también eh, desde casa teniendo que enseñar cosas, eh, los chicos preguntando, bueno, ellas nos van a contar bien en detalle cómo se es hace. Eh, sí. Y bueno, y colabora, colabora con estos audios también Dafne Usuraya, uh -huh. que es eh, cantautora acá de, que habita acá en el Valle de Tras la Sierra y que también es docente, eso también se dedica a dar clases, bueno ella nos va a estar contando esto bien ¿Sí? interesante y, y también bueno, lo tenemos a nuestro compañero Adrián, que toda la, Adrián Rodríguez toda la semana nos cuenta Nos, nos cuenta alguna noticia sí. que levantamos de alguno de algún medio alternativo. Bien. Mónica se comunicó con nosotros también nos manda un audio. Sí, sí, con respecto al tema salud, que como cómo, cómo esa el integrante de la salud como la está llevando. Bien. Y sin ganas de escuchar, pero tenemos la la columna de Graciela esta semana claro, volvió mientras vuelve Graciela nos desaparecen no, no, no otros ya, columnistas claro, estamos juntando nuestros tres, tres columnistas va, vamos a hacer eh, un miércoles de columna ¿no? claro cuando, vas... cuando todos eh... aparezcan <risa> <risa> bueno, Graciela, bueno, por suerte la tenemos de vuelta con nosotros este, muy interesante esta, para hablar de Carrillo pero bueno, ella nos va a contar Yeah. Y arrancamos. Arrancamos. ¿Por dónde? Y antes que nos agarre la, el horario de Protección al menor empezamos con los niños, ¿te parece? Escuchemos. Hay que aguantar 70 años, aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar. Nos aguantamos los herutos, el pueblo de Burundi, Siria aguantando la hambruna. Un día, séptima temporada. ¿Saben saben lo que hizo el famoso monolito? de una zanja caso viva una naranja que coraje, qué valor Aunque... hola un día yo yo soy Santiago gómez tengo 10 años y estoy acá en mi cama bueno bueno la verdad la cuarentena la paso más bien que mal eeeh osea puedo jugar con los amigos que tengo, una, tengo acá cerca si no me estaría volviendo loco también dibujo, dibujo mucho juego con palos a los indios y también juego con mis juguetes tengo noches. A Di, al llegar, al y, y los, eh, a cuadrera, Mi mamá, mi mamá pinto un mural, un fiscal, de Y a veces hago la tarea con una amiga, bueno. otra vez la hago solo. Algunas veces voy a lo de mi abuelo, otras no. Eh, Y a, y así estoy, así estoy en esta cuarentena. Nos vemos otras veces de visita. La llevaba en su camlita, pero un día entró un ladrón. Se imaginan lo que hizo. El valiente mono hizo, dijo, "Hay que papelón." Hola, ¿cómo están todos? Me llamo Benjamín. Yo en la cuarentena la paso bien con mucha tarea, juego a la Xbox, hago papercraft, eh escucho música, bailamos, también dibujamos, hacemos ejercicios, charlo con mis amigos por teléfono y cuando no tengo nada más para hacer, veo televisión. Espero que la pasen bien en la cuarentena. Chao. La naranja que perdí, la naranja se pasea. En la sala y comedor no me tire... Hola, me llamo Agos Y yo en la cuarentena La estoy pasando bien Bailo, me encanta bailar Dibujo, pinto Hago ropa para las muñecas Escucho mucha, mucha música Juego a la Play Y juego con, mucho con mis hermanos Chau, que la pasen muy bien este cuento se acabó la naranja se pasea de la sala al comedor Hola, yo me llamo Camilo Nehuen González Y quiero contarles como yo estoy pasando en la cuarentena acá en mi casa Hace unos dos días yo tuve un cumpleaños Y mi papá organizó mi cumpleaños online en Google Med Y ahí es lo que más me gustó Porque me estuve encontrando con todos mis amigos, hicimos juegos. Eh, también mi tía billy que es titiritera, hizo un show de títeres, hicieron de todo para mí. Y los quiero mucho por todo lo que esforzaron, el esfuerzo que hicieron. Y también yo estoy pas pasando la cuarentena usando mi tablet, usando juegos. También haciendo yoga, también haciendo tarea de todo. Eso es lo que me gusta, porque los padres se esfuerzan mucho para hacer eso. Y eso sería lo mejor para mí. Chau. Me contiene en la cocina, con una paciencia china. La domaba día a día, la naranja no aprendía más. Hola, me, me estoy pasando bien en la cuarentena. Eh, acá estoy feliz con mi mamá, mi abuela, con mis primos en mi patio. Y que todos la pasen bien también. Que estén saludables. Y nada más. Chao. Chao. La mostraba por el piso. Ay, me olvidé que me llamó Noa. Pero un día entró un ladrón. Se imaginan lo que hizo. El valiente mono liso dijo, "Hay que papelón." Un día, séptima temporada. Estamos acá para un día. Ustedes saben que va, lo bueno, seguimos eh, en el tema que no hay forma de no tocarlo, que es cómo nos acerca la cuarentena a todos. Y en hace un par de días nos enteramos con la imputación a dos médicos acá en Córdoba y ayer se realizó una caravana para, en apoyo a estos médicos por algo que es insólito. Bueno, Córdoba nos viene sorprendiendo con estas cosas, con algunas cosas, digamos. Y para que nos cuente toda esta situación, en este momento vamos a hablar con Peca Soria, que nos va a contar, bueno, eh, qué pasó ayer y el tema de la imputación a estos médico, médicos. ¿Qué tal Peca Soria? Hola, buen día, ¿cómo le pasa? Sí Acá estamos después de un día muy emotivo porque este fiscal, a quien yo quiero agradecer realmente, porque logró lo logró lo impensado, que 7.000 médicos saliéramos a la calle a ver, por supuesto, todos por colectivo en una marcha que fue conmovedora, conmovedora no solo por los 7.000 médicos, sino por por el apoyo que recibíamos en todos los balcones, de la gente aplaudiendo, y abandonó lo que realmente en un momento a mí me, me cayeron las lágrimas de, de, de ver eh, esto, pero bueno, eh, por el otro lado para abajo está la bronca de saber que es una imputación totalmente injusta a una persona que realmente eh, había pedido, había solicitado todas las, las cuestiones para por nota, la había solicitado a, lo, a las autoridades de la clínica, eh, habían hecho caso omiso, Pero más allá de eso, él eh, ignoraba totalmente que tuviera algún... Eh, porque usted sabe que esta enfermedad es asintomática al comienzo, ¿no? Sí. Y en esa época que pasó esto, estábamos con la OMS, con la Renfrocio Mundial de la Salud, que decía barbijo sí, barbijo no. Y había... La, la, la, las directivas de la OMS en ese momento eran el barbijo solo se usa cuando uno está enfrentando un infectado, ¿está? Entonces, no había ninguna obligación del de, de, de, de, de parón personal de salud de usar, de usar el, el, el barbijo. Eh, igualmente, él, con su olfato genérico, había pedido a las autoridades que se les proveyera de los materiales correspondientes de protección personal, y bueno, las autoridades de la clínica, que dicho ese paso, llamativamente no está imputado el dueño de la clínica, Eh, y curiosamente es el padre de un de un vocal del tribunal superior de justicia o sea lo, lo tiro así como como entre paréntesis no Me, esta justicia es muy muy curiosa esta, esta justicia que vienen en épocas de que la justicia prácticamente no no no se mueve para nada para esto se movió rapidísimamente rapidísimamente y le cae a una persona que es víctima y lo, y lo transforma en victimario siendo que el doctor eh, no tenía ningún síntoma que por motos propios se hizo sin tener síntomas se hace el test de coronavirus ahí cuando cuando le demuestran que, que que él tenía corona eh, obviamente inmediatamente a hizo las autoridades como corresponde a la autoridad del el Y bueno, se hace todo el protocolo el después pasa lo que pasó en italia Italian y todo lo que ustedes conocen. Pero bueno, esto actuó, actuó de acuerdo a su buen saber, actuó debidamente, actuó con, con su juramento hipocrático, actuó como como él debía actuar, cumplió con su deber. Y bueno, entonces todos los médicos quedamos realmente muy preocupados al saber que, que uno no solo que tiene que lidiar contra un enemigo que es invisible, sino que además tiene que lidiar li contra otro contra otro enemigo que parece ser que fuera enemigo, que una justicia injusta, una justicia que con un fiscal que ni siquiera está nombrado por, por concurso, sino que está nombrado a, a, a Ledo, porque ni siquiera ha rendido por concurso, imputa para saber con qué pruebas, no sé, el fiscal lo sabrá, porque no ha dicho nada, él dice que tiene pruebas contundentes, que conocemos el caso de cerca decimos que no, eh, y bueno, ya se verá, ya se verá, pero mientras, en el mientras, todo el personal de salud queda con una angustia tremenda, porque dice bueno, ¿qué hago? Yo manera voy a trabajar, riesgo mi familia, riesgo mi salud, a ver, para que luego termine imputado, o, o, o me quedo en casa, disimulo la enfermedad y no voy. Eh, ¿Me entiendes? Porque lo, lo transforma al, al trabajo nuestro en altamente riesgoso. Estamos en la primera línea de, de batalla y, y parece ser que el tiro lo recibimos de atrás. ¿No? Eh, creo que esto es grave. Y es por eso digo que el fiscal Godoy logró lo que no habíamos logrado, lo que no venimos en en estas cuestiones de de de reivindicaciones por la salud pública, lo que no habíamos logrado en 50 años lo logró el fiscal Rodolfo, sacar a 7.000 médicos a la calle, indignados. Realmente estamos indignados. Peca, ¿qué tal? Buen día. Gonzalo, te saluda. Hola, Hola Gonzalo. Eh, si bien la caravana eh, fue por, por la imputación a, a, a Lucas, a Figueroa, eh, hay algo atrás, como que me parece que la imputación es la gota que derramó el bajo. Eh, ¿cómo, cómo viene el tema de salud si sabes si se recibieron los 5.000 pesos de, de nación cómo viene el tema de...? no no eso, eso, eso viene muy mal o sea, este la precarizarse mucho tiempo o sea medio ahora lo que pasa es que esto ha venido a desnudar un sistema no solo en córdoba no no solo en córdoba en, en, en todo el mundo no a ver salvo salvo honrosa decepción en el mundo Eh, el sistema de salud eh, porque la, las autoridades en general lo toman a la salud como un gasto no como una inversión la salud es una inversión la, la salud es un derecho humano universal y bueno, cuando primero están los gastos en publicidad después los gastos para pagarle a los asesores de los legisladores después para pagar el que vivir en la salud y la educación queda en el último no eh, pero pero cuando tienen que hacer campañas Ah, ya, con la salud y educación. Salud educación, su, usted lo habrá escuchado al gobernador de Chiara, si no, salud, educación, seguridad, aguas. Sí. Mientras tanto, cuando llega el momento de, a ver, hay hay, hay médicos y enfermeras que tienen que trabajar en dos o tres lugares para poder realmente mantener a su familia. ¿Cómo hace una persona que... Eh, tiene que trabajar en dos o tres sitios para cuidarse de no agarrarse un coronavirus, le, le hacen firmar una declaración jurada de que él, esa persona no tiene corona, cuando esa persona, es imposible saberlo, porque sabemos que coronavirus no no la siento síntomas al comienzo, yeah. y bueno, esa declaración jurada es de cuando la firma, el colega la firma con la mano temblando, Entonces, hay hay, muy, hay hay lugares donde no hay no están los equipos de, de, de protección ad, adecuados, o donde hay escasos equipo de protección. Hay otros sitios donde tienen que cambiarse en un lugar de dos por tres, tres personas juntas. entonces Resulta ser que tenemos que estar a dos metros de uno del otro, pero cuando tienen que cambiarse, se cambian eh, uno a un metro del otro. ¿Cómo es la cosa? Entonces, eh, hay muchas irregularidades, hay muchas irregularidades, Además, yo le vengo pidiendo el señor ministro, hay una falta de comunicación con para con la sociedad, tremenda, tremenda, yo no sé por qué está, está en comunicación. Este, en comunicación esta incomunicación provoca zozobra en la, en la, en la población, Me dice, hay que salir con barbijo, no, no hay que salir con barbijo, bueno, no, hay que salir... Eh, Pongamos la fase 4. Nadie sabe que la fase 4, pero todo el mundo quiere pasar a la fase 4. Bueno, salgamos todos ahora a partirnos. Bueno, pues salgamos a correr. Bueno, hay una desinformación tal, por, por, por justamente porque no hay un equipo de comunicaciones que, que sea realmente competente a nivel gubernamental. ¿Cuántas veces escuchó el gobernador salir a hablar de esta opción? Sí, me preguntaron eso el otro día, eh por qué lo ah. he cuando tuve uh, tuve un brote cosa que volver a la fase 3, era como le, digo, como si le digo, le digo, una cosa, mi estimada. De todas la las 25, 22 provincias que eh, hay hay solo dos o tres países donde el gobernador no sale, una de ellas es Córdoba. Tenemos siempre, nosotros siempre estamos dando la nota, ¿no? Es que es raro que no le parece extraño que el que el que el señor eh, el gobernador nos, nos salga a decirle que tranquilo, cordobeses, eh, vamos a hacer esto, que salga en una conferencia de prensa a decir cómo estamos, de por qué se pasa de repente de fase 4 a fase 3 y sin esperar los 15 días de nuevo se pasa a fase 4. Eh, nos nos tienen como malete el ojo, ¿me entiendes? Sí. Y lo que más o menos entendemos algo de esto, eh, vemos que es peligroso pasar la fase 4 de nuevo ahora, cuando de repente, cuando se abrió vía Twitter, esto lo quiero recalcar porque no se comunica el pase de, un, de una fase a otra vía Twitter, sí. vía Twitter comunicó el ministro, eh, y, y, y se pasó y al día siguiente era una manada que salir a la, la, la peatonal, y se desmadró todo y hubo ese broche, que ese brote de repente contagió a 16 y 16 barrios. Bueno, sí. además... Eh, lo lo de los italianos también fue una imprudencia terrible, llevar 38 pacientes de COVID positivos a un lugar donde eh, había gente de riesgo, porque hay muchos pacientes de España, hay especiales italianos, que eran COVID negativo claro. bueno, eso también produjo que una de las personas que trabajaba también en tránsito, eh si usted contagio, no sabía que estaba contación y se tuvo que cerrar toda una sala de clínica médica mientras tránsito cárcel. Eh, también había habido un brote en en mayo eh, bueno, en Monte Cristo, creo, bueno, en varios lados. Entonces, eh, creo que acá se están haciendo las cosas eh, se cayendo después de, la, de las consecuencias, ¿no? ¿no? No no no se está previniendo y encima Eso que ha pasado es cortar el hilo por lo más fino, ¿sí? no. cortar el hilo. Entonces, yo digo, si si van a imputar a, a, a esta gente, ¿por qué le imputaron entonces a toda la gente del italiano? Yo asumo que la gente del italiano es totalmente totalmente inocente. Mm. La gente del italiano cumplió con su deber, le mandaron 38 pacientes y recibieron 38 pacientes. Eh, en, en en este en esta orden de pensamiento del señor fiscal tendría que imputar al al al director de vigilancia decisor. Cosa ridícula, claro, eh, lo estoy dando como una como una cosa ridícula. Claro, porque no es eh, este caso, uno no entiende, ¿entonces está imputar un médico como está pasando acá en Córdoba? Que yo, que que yo sepa tan rápidamente y tan injustamente, no, porque bueno, ya digo. El, lo, el fiscal Godoy logró lo que no se había logrado en la historia de Córdoba, meter a 7.000 personas que nunca salen, porque el médico se va a estar ocupado, o le pesa, o no es de manifestarse, el médico, uno conoce, le digo, yo soy presidente de la Granel durante muchísimos años en el hospital de urgencia para llevar al médico a una asamblea había que arrastrarlo, más o menos, porque el médico está, está preparado para otra cosa, no no le gustan las asambleas, Eh, no le gustan la, las protestas no no no, no, no, no está muy de acuerdo con estas manifestaciones esto fue hartazgo esto fue la gota que rebalsó el vaso que ya tenía eh, demasiado lleno con injusticias y esto fue esto y fiscal eh, derramó derramó el vaso y creo que creo que acá no se puede porque eh, no sé si el señor gobernador, sabemos que la justicia no es independiente, sabemos que la justicia no es independiente, entonces el señor gobernador debería tomar carta en el asunto y ver, señores, tenemos un personal sanitario, bueno, vamos a cuidarlo distinto, vamos, vamos a cuidarlo de otra manera. No no creo que sea esa la manera la manera de cuidarlo indistible. Eh, convertirlo en victimario no es la manera de de que a tu a tu soldado no, sí, no. Eh, pecas eh, después de la caravana 7.000 médicos las réplicas en los distintos lugares acá en el valle también hubo uh -huh. una caravana y sabemos que en estos uh -huh. lugares de córdoba también eh, uh -huh. hubo alguna algún contacto con con el gobierno han dicho algo. Eh, sé que mientras estaba pasando eso, un poquito antes, las de la tarde, estaba reunido el, el, el presidente del consejo, el doctor Andrés de León, con el primer ministro, y bueno, salió con la promesa de que iban a tener todos lo, lo, lo, los elementos de protección, que se yo, bueno, promesa que ya tendría que, que estar cumplida hace dos meses, pero bueno, vamos, vamos a suponer, a mí me gustaría... Otra promesa, a mí me gustaría que haya una justicia inserio. A mm. mí me gustaría que haya una justicia independiente. A mí me, me llama muchísimo la atención, muchísimo la atención, esta incompatibilidad, esta, esta incompatibilidad de decir, bueno, el dueño de repente que no está imputado es padre de un vocal. Me llama la atención, lo pongo así, me llama la atención. Entonces, eh, ¿a usted no le llama la atención? Pregunto o sí, qué, qué raísimo pero aparte que esto que yo le preguntaba es porque estuve buscando algún contrato otro antecedente en que por este contexto tan particular que estamos viviendo sin imputar a un médico eso no untré no, no, no, no al menos que sea no. algo y como dice usted con esta rapidez no no eh, claro llaman llaman la atención dos cosas que eh, esto la injusticia y la rapidez la rapidez. Entonces uno dice, que fiscal es está actuando solo o no está actuando solo? ¿Al fiscal lo ordenaron imputar? Eh, hay, ¿Hay algo atrás que nosotros no sepamos? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un fiscal que ni siquiera está en por concurso de contratos imputa así nomás de vuelta, así ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué, qué? Entonces, todas son preguntas que nosotros nos hacemos, pero sí, lo que esto nosotros, todos los que salimos a, a ayer estamos seguros, de que la justicia ahora en Córdoba es injusta y, y está atacando a quienes no debe atacar, o sea, eh le puedo asegurar que el doctor Figueroa en este momento está pasando momentos realmente tenebrosos, momentos muy duros, muy duros porque es muy duro que te pinten los dedos, de que te imputen por algo que vos sabes que lo único que has hecho es cumplir con tu deber, es más, reclamaste de que hubieran medios necesarios para proteger mejor a los, a los, a los, a los ancianos y, y no no se cumplió eso, no se cumplió su pedido, y encima que imputan. <risa> es muy dura eh, está viviendo momentos de contagio a toda su familia, por supuesto, y a todos. Eh, y bueno, imagínense cómo puede estar, póngase un poquito en la piel de esa persona, que, que es un juramento y que está ahí para dar servicio, y viene de un tiro por la nuca eh, bien, es muy duro es, es muy duro deja Soriano eh, médico, poeta, activista de Causa Justa, le pedimos que a través suyo le haga llegar al médico Lucas Figueroa, acá de parte de, de nuestro programa de la radio Tinku, la HM comunitaria de, de Mina Clavero toda nuestra solidaridad y que sepa que acá, como mi compañero le comentaba eh... Es raro que pues, se den muchas eh, protestas masivas, somos poquitos los que salimos de la calle. Pero ayer sí. me ayer emocionaba ver la caravana de autos que dio vuelta por el pueblo de Vina Clavero y cómo se daban al hospital y la gente aplaudiendo. Eh, sí, fue fue motivo, fue en toda la provincia, ¿no? Fue en toda la provincia, en todas las localidades de la provincia hasta la más chiquita puede ser algo muy conmovedor, muy. Le puedo asegurar que yo he vivido muchísimas marchas. Y salvo la, la, las marchas de multitudinaria del día del 24 de marzo, salvo, salvo esas marchas que realmente eh, no me conmovió nunca tanto en una marcha de médico, ¿no? La verdad que fue muy conmovedora. Y creo que a Lucas le, le le ha llegado y yo le voy a hacer llegar sus, sus saludos y, y su solidaridad. Le agradezco muchísimo la, la gentileza de llamar, ¿eh? No, gracias a usted y bueno, vamos a estar atento este y vamos a seguir saliendo las veces que sea necesario por esta injusticia y bueno, a cuidarnos todos Muchas gracias, pecas Bueno, síganse sí, les mando un gran abrazo Abrazo enorme En Viena Hay diez muchachas Un hombre Donde soy oda La muerte Hay un bosque De palomas disecadas fragmento de la mañana. En el museo de la escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. toma Estebals, Estebals, Estebals, con la voz cerrar el y en veína hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos ay bendí La muerte de coñac que monja su cor en el mar te quiero Estevals, estevals de sí de mueta i de coñan que moja succulle en el mar temporada ¿Qué tal? ¿Cómo están oyentes? Eh, les estoy charloteando desde el barrio de Balvanera, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Mónica Martín, soy trabajadora de salud. En los últimos cinco años soy vacunadora eventual, básicamente en eh, lugares territoriales, en los barrios más vulnerables en el contexto de el coronavirus eh, 19 la verdad que eh, estoy muy conforme con las estrategias que está desplegando el gobierno nacional teniendo en cuenta de dónde venimos de una salud pública absolutamente olvidada abandonada por los, por el gobierno anterior Eh, un lugar donde mm, la educación y la salud se postergó y hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces, para quienes trabajamos en salud, volver a tener un ministerio tutelar, un ministerio de la nación, desde donde salgan todas las directivas que puedan adherir las provincias con un sentido federal, propósito. Eh, prácticas de repente con alto nivel científico, como todos los, los trabajos que están haciendo los compañeros científicos en el CONICET, creando test rápidos de alta calidad, los estudios de virología que se están haciendo en el Instituto Malbran, eh, realmente nos llenan de orgullo. Ahora el gran desafío es que todas las comunidades podamos, podamos asumir el compromiso de la autodisciplina, de sentir que nos están cuidando, que muchas veces restringir alguna libertad individual es en favor del de bien común. Entonces nuestra libertad termina donde empieza la libertad del otro. Entonces... Hay que ser solidarios, hay que ser fraternos, hay que mirar al otro como lo igual. Hay que pensar que el virus no distingue ni raza, ni religión, ni posición social. Entonces, cuanto más cosas podamos hacer mancomunados, más rápido vamos a salir de esta pandemia, que lejos de todas las imbecilidades que se dicen, eh, es realmente una catástrofe para toda la humanidad. Tenemos excelentes profesionales, tenemos gobernantes que están abriendo la mirada y están convocando a todos los mejores para que de repente den su aporte. El comité de notables que asesora a los gobernantes es realmente de lujo. Ahora depende de la buena predisposición de cada uno de los ciudadanos a lo largo y a lo ancho del país para tener buenos resultados desde desde el pensamiento porteño estoy orgullosa de las 19 provincias de nuestro país que están sin casos porque han sabido mantener la disciplina de lo que es el aislamiento de lo que es la distancia social y de respetar que tenemos un estado presente que nos cuida sigamos así falta menos Gracias por este espacio, los abrazo fuerte y ojalá pronto esto sea solo un recuerdo. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida atento, para llegar, levantar. verdad van a llegar escuchando un día Dafne Usorach y Chirimbote presentan Comunicanciones Virtual con nuevas canciones y actividades para trabajar desde casa. Te contamos de qué se trata y cómo adquirirlo. ¿Qué es Comunicanciones Virtual? Es un pack de videos con canciones grabadas y filmadas en vivo, de las que se desprenden actividades multimedia e interactivas, también en soporte PDF, realizadas por docentes para escuelas primarias, cuarto, quinto y sexto grados, y escuelas secundarias en todos sus niveles, abordando temáticas como la ecología, los derechos humanos, la diversidad, géneros y otros. Para adquirir comunicaciones virtual, escribinos a música.vgallegos.gmail o llámanos al 341-6839-648. 5 2 1 le envuelve, le envenena, le la Domina la pelota la cara más bonita el norte fantasía la vida no se compra <muchas> cumbia, toma, yo te traigo esta cumbia que viene sonando de Colombia hasta acá, con raíz africana india española, te traigo esta cumbia rapera historiadora Raper historiadora esta cumbia historiadora. Rapera historiadora, no solo pa' bailar cumbia, viene de cumbé, de cumbanchi, cumbagüe, tambores de los negros que juran todos los males, se viene un barquito sufriendo y llorando, contando la pena de por lo que aún llorar raper historiadora, esta cumbia historiadora, rapera historiadora, no solo pa' bailar, yo quiero bailar esta cumbia, a ver si mi mente empieza a descansar, quiero bailar, Llorar la pollera, llorar la remer y ponerme a saltar Quiero yo también el remedio, aunque sea un ratito, dejarme llevar Con las dos manitas arriba, haciendo el pasito de moda y nada más Cosa va chilena, boliviana, vijeña pop, Santa Fesina colombiana, los bandi Trinidad, la gladi, la palmera, mala fama, meta guachada, más gratis flor de piedra. Rapper historiadora, esta con victoria adora. Rapper historiadora no es solo pa bailar los charro caliga leo matio li grupo redes como manche dalila la huevona sobre también chico la barrolia crosede si de sicarina por siempre y para siempre las canciones de Gilda rapper historiadora esta cumbia historiadora Rapera historia no Nero solo pa' bailar Yo quiero bailar esta cumbia A ver si mi empieza a descansar Quiero revolver la bollera Lo llorar y lo rever Y ponerme a saltar Quiero yo también el remedio Aunque sea un ratito Dejarme llevar Con los dos manitos arriba Haciendo pasito de moda Y nada más Un pasito para allá Amor es como el nuestra casa y menos No me arrepiento de este amor Un pasito para aquí, un pasito para allá Amor es como el nuestra casa y menos No me arrepiento de este amor uh -huh. Un día, séptima temporada El argentino, ejemplo, de y amor A tu grandeza le canto encendido devoción Bueno, yo soy Alejandro Arriaga, docente de lengua y literatura en la Escuela Seferino Namuncurá de la Pampa de Achala Y también estoy dando clases en el Carena, en el profesorado de lengua Y esas dos instancias como que tengo experiencias bien diferentes porque en las altas cumbres como que me, me ha costado mucho este tiempo como mantener actividades y mantener el contacto fluido porque no tienen señal y porque cuando tienen señal solamente nos comunicamos con WhatsApp. Pero bueno, eh, nos agarro ya en el final del año porque el ciclo allá termina en junio, las clases eh, terminan ahora en junio entonces como que van a terminar las clases eh, y acá abajo en el Cadena como que se está trabajando un poco más virtualmente pero de todas maneras ambos trabajos digamos como que se enmarcan en un montón de, de preguntas que no sabemos, que, que, que ni siquiera preguntas que todavía no nos hemos hecho respecto a lo que implica laburar así de manera remota, de manera con, con, virtualmente, qué pasa con los sistemas operativos que usan Bueno, surgen un montón de preguntas respecto a nuestros derechos laborales, respecto a los derechos de los estudiantes. Hay un montón de, de preguntas que es como que se están pateando por la situación contextual y todos los docentes estamos tratando como de responder eh, de alguna u otra manera a a lo que pasa, a lo que se nos exige, a lo que se nos pide, pero pero también bueno, hay otros docentes que también estamos como viendo instancias de poder plantear reflexiones en relación a lo que a lo que está pasando. Pero bueno, mi experiencia es esa, es como como bien bien diferente en distintos lugares y distintas realidades, no no es lo mismo estudiantes de acá que están en el pueblo los que están en, en, en la montaña. Entonces, bueno, se complica pensar en una educación para todos, así, ¿no? No sé, esa es mi opinión. En las montañas crujanas, en las regiones heladas y en los montes litoralenos, adonde viven los niños igual que pájaros ciegos sin poder levantar vuelo. Llega el vaer. Hola, mi nombre es Rosario y soy docente del nivel primario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quería transmitir Eh, cómo es ser docente en épocas de pandemia. Sabemos que es un contexto complejo, no solo para nosotros, sino también para nuestros alumnos, alumnas y sus familias. Nuestro objetivo no es solamente garantizar la continuidad pedagógica, sino también es de ofrecer de alguna manera esa contención que es característica del vínculo entre el docente y el alumno y que muchas veces se nos hace difícil porque nosotros los docentes estamos atravesados como todos por los miedos, por las angustias, por las situaciones familiares diversas y por la incertidumbre. También tenemos el peso de que desde la noche a la mañana tuvimos que montar todo un sistema educativo online a que no estábamos acostumbrados. Tener que capacitar a equipos docentes que que no tenían idea de la existencia de estas aplicaciones como Zoom, Google Meet, Classroom y todas las plataformas que se utilizan para trabajar online. Eh, yo he escuchado en algunos lados hablar de que esto es una educación a futuro y una educación a distancia y desde mi humilde opinión digo no, esto no es una educación a distancia, estamos lejos de serlo. Esto es una educación de emergencia sanitaria. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. En los que prendemos la tele y vemos todo el tiempo cuántas personas se murieron hoy. Y a veces esos gráficos se vuelven fríos. Es de decir, ah bueno, hoy murieron 400 personas. Y estar viviendo esto, y estar educando, y estar tratando de dar esta contención, con ese panorama no es para nada fácil. También de tratar de llegar a todos los contextos. Nuestro sistema argentino educativo tiene una heterogeneidad característica. Como por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos en una cuadra dos escuelas, de las cuales una asisten niños con buenos recursos económicos, Y en la de la esquina, por ejemplo, hay otra escuela en la que los chicos van a comer o van a cumplir alguna necesidad básica. Entonces, no sé, es muy difícil a los docentes estar preparados para cubrir todas estas realidades que muchas veces no son tomadas en cuenta por, por los grandes teóricos porque nosotros miramos países referentes, como por ejemplo pueden ser Finlandia, Noruega que tienen sistemas educativos más homogéneos, que su sociedad es más homogénea. Nosotros, en cambio, no. Que no quiere decir que sea ni bueno ni malo, quiere decir que es distinto. Entonces, creo que, que, bueno, estamos tratando de hacer lo posible como docentes de poder llegar y poder tener un alcance hacia todos los contextos que nos atraviesan en las distintas instituciones a las que pertenecemos. Yo, de corazón... Felicito enormemente a todas aquellas docentes, aquellos docentes que están haciendo lo, lo imposible por tratar de llegar a hacer llegar las tareas a los distintos alumnos, aquellos profesores rurales que atraviesan todo un pueblo para poder darles la tarea, ir casa por casa a darles la tarea. Y felicito a los niños y a las niñas que están haciendo también ...lo posible para poder entregarlos a aquel niño que recorre kilómetros para poder tener una señal de internet y poder entregar la tarea gracias enormes a los docentes y a los niños y tomemos conciencia de que la escuela es una institución que es irreemplazable Antorcha del campesino de las verdades. Hola cómo están bueno yo soy docente de primaria y docente de media. En primaria estoy en primer grado, eh, bueno, una experiencia absolutamente espectacular, nueva. Le encontré la vuelta y me parece recontrapositiva porque, bueno, gracias a ella tenemos conectividad y podemos hacer uso de eso y aquellos que no tienen conectividad hemos buscado la vuelta para que tengan acceso a, a los cuadernillos porque en realidad mi experiencia es esta. ...elaboro un cuadernillo en conjunto con los profes... ...de las materias especiales... ...de las asignaturas especiales... Eh, ...con plástico, música... ...educación física y computación... ...hacemos un solo cuadernillo... ...que mandamos en forma semanal... ...un PDF... ...se los enviamos a los padres... Eh, ...por WhatsApp, por mail... ...de alguna manera... ...después ellos nos mandan las evidencias por WhatsApp... ...o por mail... ...y hemos creado también... ...un correo electrónico único... ...de primer grado... ...para que nos envíen esas evidencias... Eh, ...de esa manera... ...y aquellos videos que no se pueden cargar ahí... ...los cargamos en... Eh, ...se mandan por WhatsApp... ...la verdad que disfrutamos mucho de esta experiencia... ...yo creo que los chicos... Mmm, ...tratamos de, de pensar... Que, ...que la tienen que pasar lo mejor posible... ...que tienen que ser felices... ...haciendo las actividades... ...que no tiene que ser una tortura... ...que esto tiene que... Mmm, ...que ser un juego... ...y aprender jugando en la mejor manera... Y tratamos siempre, cada vez que enviamos eh, los cuadernillos, de pensarnos desde el lugar y la mirada del niño. Entonces pensamos proyectos que generalmente duran tres semanas, no esto de que bueno, vamos viendo cómo pasa salimos de la cuarentena, cómo vamos. La verdad es que para nosotros, eh, a ver, lo vivimos en forma personal, obviamente, pero tratamos de que los chicos... Obviamente que lo viven porque lo están pasando de sus familias, pero tratamos de que en los, en los aprendizajes que van teniendo ellos en este proceso de enseñanza-aprendizaje sea algo más. Pensamos diferentes proyectos y esos proyectos duran tres semanas con un producto final. durante Todas las semanas tenemos un encuentro que intentamos que sea colectivo, masivo, eh, de todo el grupo en general, Eh, por ejemplo hoy me junto con mis niños de primer grado a comer dulce de leche que elaboraron en su casa cada uno mandamos hicimos una receta en común y han preparado dulce de leche así que hoy nos juntamos a comer dulce de leche y hablar de otras cosas todas las semanas eh, vamos cambiando vamos utilizando diferentes estrategias diferentes medios de comunicarnos pero intentamos estar lo más cerca posible yo les hago llamados diarios que son de entre 5 y 10 minutos a cada uno hacemos una videollamada. Cuando no nos podemos comunicar, no tiene que ser obligatorio ni una un horario específico, sino cuando no nos podemos comunicar, les grabo un audio y ellos me graban un videíto un audio y me contestan cómo están, qué han hecho. Y no hablamos de la escuela, sino que hablamos de otras cosas. Después tengo clases eh, que son aproximadamente de entre cinco, cuatro nenes Eh, antes eran tres cuando todavía no estaba el WhatsApp eh, para tanta gente habilitado para ocho personas eran más, más chiquitos los grupos y hacemos la clase diaria esa que dura entre 20 y 30 minutos les dejo actividades por ahí y ellos van haciendo más allá de las actividades que llevan en el cuadernillo y a ver esto de la conectividad y de la virtualidad me parece que más que todo la virtualidad hablo bien me parece que estaba buenísimo porque me da la posibilidad de utilizar otros recursos. Y vuelvo a repetir, de mirar todo el mundo con ojos de niño y hace bien. Más en este contexto de encierro, de, de aislamiento que estamos pasando, eh, creo que nos hace bien a todos. Así que tratamos siempre de, de hacerlo desde ese lugar. Eh, esta semana empezamos a trabajar en la familia como temática y la idea es mirar la familia desde esos ojos, desde los ojos de niño en en relación a, a la secundaria es una experiencia absolutamente distinta que requiere otros tiempos y otras maneras de trabajar eh, tuve que adaptarme comprar un teléfono nuevo que bueno en realidad la tecnología cada vez eh, lo va requiriendo en esto y tuve que invertir en un teléfono que es más que una computadora seguramente en cuanto a la utilidad y bueno, se acerca al sueldo de un docente. Bueno, lo tuve que hacer, no me quedó otra. Y la verdad que estoy gastando mucho dinero en cuanto a pagar el módem de la computadora y el teléfono. Hay una sola compañía de celulares que eh, tiene alcance en esta zona donde yo vivo, yo vivo en una zona rural. Trabajo en Mina Clavero, pero vivo en una zona rural, entonces eh, la única compañía que, que tiene cobertura acá, no tengo otra opción de algo más económico, así que gasto alrededor de 10 mil pesos entre módem entre el pago de la factura del módem y el celular. Pero bueno, es la manera que tengo de trabajar y la única que hoy el COVID-19 me permite. Eh, doy clases en tercero, en quinto y en sexto año. Eh, le mandamos guías de trabajo a los chicos tratamos de trabajar siempre en conjunto con otros profes hacemos proyectos integrados en el cual eh, son varias asignaturas las que trabajamos y les enviamos a los chicos las actividades ellos nos escriben eh, nos hace la devolución a través de email a través de whatsapp tratamos de utilizar todas las, todas las redes sociales para poder eh, estar en contacto usamos el Google Meet, el Google Classroom el Zoom a mí me cuesta mucho, desde la computadora no lo puedo hacer porque no tengo wifi, pero sí desde el teléfono, desde que tengo teléfono nuevo lo pude empezar a hacer el Zoom. Con los chicos nos encontramos, eh, hemos ido cambiando las modalidades de trabajo y adecuándonos. Hoy estamos trabajando con esta modalidad de proyecto en la cual varias materias, mandamos una sola guía de trabajo con varias materias integradas por áreas, y la verdad que es muy óptimo, la primera semana mandamos la guía de actividad y la segunda semana hacemos las devoluciones y el contacto directo con el niño con el adolescente es a través de mail o whatsapp, se les da clases a aquellos que no puedan acceder a zoom a través de videollamada y tratamos de estar en lo, la mayor la mayor parte del tiempo que podemos y que nos permite el tiempo también de trabajo eh, estar en contacto con los chicos. Eh, en mi caso con los chicos de quinto y sexto año tengo encuentros con ellos que no a través de vía zoom o a través de Google Meet o Google eh, Class, eh, no, Google Class, no tanto eh, a ver porque que trato de hacer videos con los cuales nos podamos ver y nos podamos encontrar en el caso de estos chicos trato de con los más grandes de quinto y sexto encontrarme y hablar de cosas que no tiene que ver con la escuela. Eh, con los de quinto año me encuentro los sábados, y con los de sexto me encuentro generalmente los viernes. Eh, hacemos juegos, hacemos fiestas, <ríe> eh, cada uno de su casa, obviamente, pero nos encontramos, charlamos de cosas, eh, eh, tienen diferentes temáticas. Una vez nos disfrazamos todos de animales, por ejemplo, con sexto año, y decimos, qué, qué loco, chicos grandes, pero nos raímos, nos divertimos, le ponemos onda, Tratamos de salir de, de esta situación que estamos pasando en soledad y conectarnos desde otro lugar para reírnos, para saber cómo estamos. Las primeras veces a veces son complicadas, pero después, eh, o a veces tristes, en algún momento nos ponemos tristes, pero la, la vamos remando. Eh, participo a veces en los grupos de WhatsApp, pido permiso para entrar, pido permiso primero de dirección para entrar en los grupos de ellos, de los chicos que ellos arman. Y a su vez, por ejemplo, con tercer año, armé un grupo de WhatsApp donde estamos tres profes más, yo somos cuatro profes más, eh, todo un grupo, todo un curso. Y la verdad que, que vamos buscándole la vuelta. Eh, no es fácil para un adolescente hoy, según mi mirada de adulto, eh, pasar esta situación, pero le estamos tratando de buscar la mejor manera posible a, a esta convivencia con el COVID-19 y el encierro. En mi caso pasaron cerca de casi cuarenta y pico de días y no salí, la primera vez que salí a hacer compras y salgo una vez al mes, trato de, de juntar todo pero puedo hacerlo solamente una vez. Eh, pasa que uno tiene todos los recaudos y, y, y por ahí no sé si… a ver, trato de no relajarme en eso porque me parece que nos tenemos que cuidar y que esa es la idea. Eh, estoy trabajando y cambié mis hábitos y mis rutinas de, de vida diaria en forma permanente. Trabajo entre 12, 14 horas diarias, a veces más. Eh, sé que quizás no es lo óptimo, pero es lo que siento yo desde mi autoexigencia y de lo que yo necesito hacer como docente para poder estar, para poder que eh, garantizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje hay que dedicarle mucho tiempo mucho mucho tiempo muchas ganas ponerle mucha actitud hay días que uno no está bien que obviamente está triste está como todos pero a ver yo siento que en el aula eh, es la mejor manera de estar para mí eh, yo estoy convencido de eso a mí me encanta hasta hacerlo así es que eh, siento que me evado de todo lo demás y se me va el cansancio se me va de la tristeza o lo que me esté pasando si estoy adentro de un aula Y la verdad que el aula hoy es mi casa y es la casa de cada uno de mis alumnos. Conozco la casa de mis alumnos. En el caso de, de los más chiquitos, conozco la casa de cada uno de ellos porque me la ha mostrado. hacemos Cuando hacemos las llamadas comunes, ellos me, me van mostrando lo que más les gusta, lo que lo, cómo juegan, lo que tienen. Y en el caso de los más grandes, he, he compartido, no sé, cocinas, habitaciones. Conozco las casas de mis alumnos y me hace sentir cerca de eso. Creo que, que de este proceso hay que sacarlo mejor y, y creo que nos muestra tal cual somos y el que era cerrado o el que no le gusta compartir, no comparte y es una elección de vida de cada uno, pero también creo que esto nos acerca de otro lugar, nos hace mirarnos desde otro lugar y creo que, que hay que empezar a mirarnos desde otro lugar nos va a cambiar los hábitos, seguramente ayer pensaba y lo charlaba el sábado con mis, mis alumnos de quinto año de cómo a hacer la vuelta cómo nos vamos a tener que controlar para no darnos un abrazo y tan necesario hoy que es el abrazo yo lo necesito a mis alumnos eh, cuando a alguien no les sale algo lo primero que hacía era una palmadita en la espalda que eso me conectaba con los chicos y hoy no lo puedo hacer el sostenernos la mirada y y saber cómo estábamos. Muchas veces hemos hecho ese ejercicio de mirarnos y poder ver cómo está el otro. Y hoy no lo podemos hacer, es todo a través de una pantalla. La virtualidad eh, nos exige otros tiempos, otros espacios. Y bueno, es lo que tenemos y con lo que tenemos que lidiar hoy por hoy. Y trato de buscarle la vuelta. Y vuelvo a repetir, estoy encontrando lo positivo de esto. Y bueno, busco recursos, recursos. Eh, hay que buscar la vuelta, es lo que tenemos y como docentes no es fácil, creo que no es fácil, pero tenemos que aprender todos los días como siempre, creo que es, tenemos que estar abiertos a aprender y los chicos hoy nos están enseñando un montón de cosas, los chicos me enseñan, el otro día me enseñaban cómo cambiar el fondo del Zoom desde la compu, pero no lo podíamos hacer desde el celular, entonces ellos me explicaban cómo hacer y parecen una soncera, pero si uno está abierto a eso puede aprender muchísimas cosas. Y aprendo de ellos también, aprendo a mirar la vida de otra manera y eso la verdad que tiene un sentido distinto y le da un sentido a mi trabajo distinto. Y creo que en eso todos somos responsables de cómo vamos a transitar este lugar. Eh, desde los más chicos creo que jamás se van a olvidar, por ejemplo, mis alumnos que tienen entre 5 o 6 años, que están cumpliendo los 6 añitos algunos, que jamás se van a olvidar esta experiencia. Y siempre les recuerdo a los padres que no se olviden que son papás que no se olviden de ese rol, que ellos no son docentes, que para eso estamos nosotros para acompañarlos, que nos molesten, que pregunten. A ver, nos molesten, a mí no me molesta, pero digo que ellos, si a veces sienten a veces que nos molestan, no importa, pero que pregunten, que nos consulten, que para eso estamos nosotros. Es lo que tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad y nuestra tarea. Me parece que, que ellos la tienen que pasar lo mejor posible. Tienen que ser felices. Es nuestra obligación que los niños y los adolescentes sean felices. Y de esta etapa jamás se van a olvidar. Nosotros como adultos tenemos las herramientas, creo, para poder sobrellevarlo. Pero los chicos tenemos que enseñarles que de lo malo siempre hay que sacar algo bueno y positivo. Y creo que este COVID-19 vino a mostrarnos o a enseñarnos a mirarnos de otro lugar. Y bueno, será a través de una pantalla. Y bueno, es lo que tenemos hoy y es a lo que nos tenemos que adaptar. Así que bueno, darle para adelante creo que es lo mejor que le podemos dejar a, a todos. Eh, bueno, muchas gracias. Abrazotes para todos. Abrazotes virtuales como le digo a los niños, besitos voladores y vamos por adelante. El mismo que un día se puso de pie. Mi nombre es Joaquín Perren, soy docente de la Universidad Nacional del Comahue, más específicamente de la materia Historia Económica General. Una asignatura que se dicta para las carreras de la Facultad de Economía y Administraciones pero que también es Tomada como optativa por muchos estudiantes de la Facultad de Humanidades ¿Cuál fue nuestra primera reacción frente a la cuarentena? Sorpresa ¿Eh? La segunda, desorientación ¿Eh? Miedo a lo desconocido y ¿Eh? No saber muy bien hacia dónde ir Y tener una plena certeza de que todo lo que habíamos aprendido ¿eh? No servía para este nuevo contexto Luego de estos días complicados, a mediados de marzo, eh, tratamos de transformar ese miedo, esa desorientación, en un hermosísimo desafío. Estábamos convencidos de que las tres horas de clase no eran suficientes para estar cerca de nuestros estudiantes, eh, simplemente no alcanzaban. Eh, por eso tuvimos que ser creativos. Eh, tuvimos que diseñar eh, dispositivos sincrónicos y asincrónicos. ¿Qué quiere decir todo esto? Estas palabras complejas. Básicamente tuvimos que dar clase de manera virtual, eh, con la presencia de nuestros estudiantes y pudiendo interactuar con ellos. Pero también fuimos generando diferentes dispositivos asincrónicos que nuestros estudiantes Eh, ...podían utilizar en sus momentos libres... ...durante el fin de semana... Eh, ...no necesariamente en contacto con nosotros como profesores... Eh, ...fue así que empezamos a complementar... ...el Zoom o el Meet... ...estas reuniones virtuales y presenciales... ...con videos de YouTube... ...con podcast... ...con eh, presentaciones PowerPoint comentadas... Eh, y lo que a principio de cuatrimestre era una clase tradicional eh, se fue volviendo un cúmulo de propuestas eh, a partir de los cuales nuestros estudiantes podían aproximarse a la evolución de la economía occidental en sus últimos cinco siglos y nosotros de ser simples docentes al frente de un auditorio eh, nos fuimos convirtiendo en youtubers administradores de salas virtuales eh, gestores de grupos cerrados de facebook eh, armadores de powerpoint y muchísimas otras cosas que eh, fueron enriqueciendo nuestro paso por la universidad que fueron enriqueciendo nuestra práctica docente en cuál sería la conclusión de todo esto que hemos vivido en eh, ...que la pandemia aceleró procesos que ya habían eh, comenzado a cuajar... ...pero que lo venían haciendo de manera muy lenta. Es decir, la pandemia aceleró procesos que a mi criterio... ...van a enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y van a ser eh, de nuestra, nuestra tarea una tarea mucho más rica y multidimensional... Eh, no va a alcanzar simplemente después de la pandemia con esas tres horas de clase. Todos estos dispositivos, eh, sincrónicos y asincrónicos, eh, llegaron para quedarse. Yo soy maestro de escuela, no gano lo suficiente, no puedo educar mis hijos y eso no lo hallo decente, y eso no lo hallo decente, y eso no lo hallo decente. Yo soy maestro de escuela, no gano lo suficiente. Yo soy universitario, tengo un título legal, sin embargo mi salario nunca Nunca fue proporcional nunca fue proporcional nunca fue proporcional yo soy universitario tengo un título legal Yo soy maestro de escuela, me presento como tal Envejecí siendo patria y en una escuela rural Y en una escuela rural, y en una escuela rural Yo soy maestro de escuela, me presento como tal Yo soy universitario, tengo un título legal salario nunca fue proporcional nunca fue proporcional nunca fue proporcional yo soy universitario Escuela y en un colegio nocturno Cuando usted llega a su casa Recién comienza mi turno Recién comienza mi turno Recién comienza mi turno Yo soy maestro de escuela Y en un colegio nocturno Señor intendente Señor canciller Yo soy el viejo maestro Que les enseñó a leer Señor intendente señor presidente yo soy un viejo maestro que les cantó lo que siente un día séptima temporada quédate en casa si podés dice hola buena buenos días eh, bueno te eh, lo que, está, lo que me está pasando a mí personalmente como mamá es principalmente, o sea, es el agradecimiento a, a, a los maestros ¿no? por el trabajo que están haciendo, eh, ayudarnos, a, nos ayudamos mutuamente, digo yo, los papás y los maestros a llevar la educación de nuestros niños eh, adelante. A mí personalmente lo que me pasó fue que tuve como varias etapas. Eh, al principio como que fue todo muy abrumador, creo que para todos. Pero viéndolo como papá como diciendo, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta tarea? ¿Por qué? Y yo creo que eso a los a los maestros, a las señas, a los profes les llegó, ¿sí? Entonces era como que después de un par de semanas como que se fue todo como estamos acostumbrados a decir ahora es, es como que todo se flexibilizó sí eh, eh, entonces fue, disminuyeron la cantidad de, de tareas entonces fue, la primera semana fue abrumadora, totalmente abrumadora porque eran cientos de tareas pero bueno, nos fuimos acomodando todos, fuimos acomodando los papás y fui, fueron acomodándose maestros, diseños, profes eh, y creo que, que estoy orgullosa del sistema de educación que tenemos y Y estoy orgullosa de que la escuela no sólo sean los maestros sino que somos todos somos los maestros somos los papás y somos los niños o sea somos la escuela en trabajo con eh, mancomunado con la familia que en realidad eso es la escuela y eso es la educación Mayonesa, todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ya me boté como haciendo mayonesa día un día por radio 5 107.9 hola eh, a los integrantes de un día a los radio escuchas eh, bueno acá paso para contarles cómo va la cuarentena ah e eh, hay días buenos hay días que son más densos este por sobre todas las cosas lo más difícil es no poder salir a, a ganarse el mango en mi caso soy artesana así que bueno eso está totalmente suspendido eh, pero bueno siempre hay cosas que hacer eh, lugares a donde mirar a ver si alguien necesita algo en que se puede dar una mano y también todo un desafío eh, aprender a dejarse ayudar eh, por personas que, que bueno que tienen buena buena onda amigos gente que tiene conciencia digamos en la situación que, que algunos estamos pasando y Y bueno, en mi caso particular estoy haciendo la cuarentena con mi hijo de 13 años, lo cual es eh, todo un desafío, este, digamos la convivencia cuando cuando los niños más adolescentes no pueden interactuar con, con sus pares, crea mucha angustia o bueno, cosas que normalmente <ríe> suceden en, en la adolescencia. Pero bueno, poniéndole mucha onda, mucho amor, paciencia, sobre todo. Paciencia con uno mismo, porque es, un, es una situación que, que nadie vivió antes. Es nueva y bueno hay que acomodar los tantos eh, en la mente. Este, y bueno, eh, eso. Eh, paciencia, amor presión empatía son todas cosas que que hacen falta en estos momentos bueno muchas gracias por el espacio les mando un beso grande que tengan buenas noches y bueno aguante un día loco y arriba no hay pecadores y no hay orillas la verdad tantas veces ya frente a tanto dolor. la verdad tantas veces ya viene siento basta te pop Tan pobres somos que eso no hay ciencia frente a tanto dolor. Un día séptima temporada Hola compas, de un día? ¿Cómo les va? Bueno, a mí la cuarentena como mamá y enseñar en casa me atravesó, la verdad es que al principio como pensé que no iba a saber cómo poder hacer las cosas con mi hijo en casa eh, y me agarró como un poco la desesperación de qué voy a hacer, los tiempos, cómo voy a estipular por ahí las actividades y eso, y después eh, como relajé, y me lo tomé con mucha calma y Ramón también se lo tomó con mucha calma y eso como que ayudó también a, a que las actividades que fuimos haciendo paulatinamente y a nuestro tiempo eh, fueran como súper enriquecedoras para ambos y, y, y, y la verdad es que lo disfrutamos como fue como un momento así de disfrute dentro de nuestras actividades diarias de como de necesidades básicas de alimentación, sueño y demás, eh, incorporamos las actividades de la, de la escuela pero desde un lugar como bastante calmados y relajados y, y eso me parece que le ayudó también a, a él a poder como tomar las cosas con más calma en relación a todo lo que implica la cuarentena en sí. So I Séptima temporada. Eh, buenas noches a todos. La cuarentena siendo madre de tres hijas diferentes, de diferentes edades, eh, se vio intensa, se vive fuerte. Hay que hay que estar atenta a sus a sus emociones a sus ansiedades hay que tratar de planificar algo para que sea divertido para todos y no que se, y que no generar aburrimiento ni nada de eso yo también trabajo afuera así que la crianza es bastante compartida con mi compañero intentamos generar como espacios para ellos como la salida las salidas al monte la salida a buscar leña la salida a mirar las salidas a jugar Bueno, yo eh, estamos en un lugar donde los niños viven mayormente afuera, así que eso está bueno también. Danza su fuego una danza a de cielo de tus sentimientos. Un Día, Un Día, Programa Radial con Ideologías, todos los miércoles de 21 a 24, por Radio Tinku 107.9. Muy buenas noches, les habla Graciela Puebla, que agradece una vez más al equipo de Un Día, la convocatoria para compartir algunas ideas, algunos pensamientos en estos momentos en que estamos muy hacia adentro, muy en nuestras casas, muy con nosotros mismos y también eh, con muchas noticias que nos llegan por las redes. En este caso les voy a comentar lo que estuve pensando respecto a a la figura del doctor Ramón Carrillo y el nazismo, que viene dando vueltas en los medios desde hace aproximadamente dos semanas y de una manera recurrente, en los medios y en las redes, relacionando el trabajo de este médico argentino y su trayectoria profesional con una supuesta simpatía e identificación ideológica con el nazismo. ¿Cuándo comienza esto? Esto comienza eh, con la supuesta elección de su imagen, o sea, la imagen del doctor Carrillo, para el anverso de un billete de 5.000 pesos que el gobierno estaría pensando poner en circulación. En el reverso del mismo figuraría la doctora Cecilia Gerson. Todo esto en potencial. Desde el gobierno nacional salieron a desmentir la falsa noticia argumentando que no hay proyecto de emitir un billete de 5.000, pero esta desmentida no hizo que terminara la ya evidente campaña hacia la figura del doctor Carrillo. ¿Y en qué momento surge esto? En el momento en que era más crucial el pedido de los habitantes de las villas miserias de la ciudad autónoma de Buenos Aires, La Cava, para eh, que mejoraran las condiciones sanitarias y básicamente en la Villa 31 para que hubiera eh, agua, o sea no había disponibilidad de agua potable eh, y ahí para mí está el, el, digamos, el kit de, de esta cuestión que asocia eh, a Carrillo con el nazismo y eh, trata de ocultar, según mi visión por supuesto, eh, estas noticias que eh, empezaban a aparecer en los medios. Y yo me pregunto por qué ese intento en medio de la pandemia de descalificar y ensuciar una figura del campo de la salud pública reconocida en todo el país, cuyo nombre identifica numerosos hospitales y que en base a su trayectoria eh, recibiera un homenaje oficial realizado por el presidente Kirchner en 2006. Yo creo que la embestida puede dividirse eh, en dos motivos, que es más o menos lo que vengo diciendo. Dos motivos que son diferentes y los objetivos también son diferentes uno se refiere a la trayectoria del doctor Carrillo no como neurocirujano eminente, sino como impulsor de lo que hoy denominamos salud pública. Y el otro objetivo sería intentar distraer a la ciudadanía respecto a la problemática sanitaria en las villas de La Cava, que estaba saliendo a la luz de manera contundente en ese momento. O sea, son simultáneas las dos este, situaciones. Y no hay que ser un iluminado para entender quiénes estaban detrás de esta operación mediática. Aquellos sectores sociopolíticos que nunca le perdonaron a Carrillo que diseñaron un sistema de salud basado en la asignación de recursos para la salud pública, los mismos que en sucesivos periodos de gobierno en la ciudad más rica del país, siguen sin brindar los servicios mínimos en las villas, situación que el COVID-19 puso de manifiesto de una manera brutal. Sabemos que los medios masivos trabajan para tergiversar, resaltar o ocultar lo que los neoliberales hacen cuando llegan al gobierno y en este caso ha quedado bien claro, yo por lo menos lo interpreto así. El doctor Carrillo no es una figura digna de aparecer en un supuesto billete, como si lo es cualquier animal y aunque ese billete no figure en los planes de nadie y hay que seguir mirando para otro lado cuando los habitantes de las villas de La Cava reclaman algo tan elemental como agua que hizo ese médico nacido en santiago del estero al que llamaban el negro carrillo para que hoy su figura sufra esos ataques su historia dice que se recibió con medalla de oro en 1929 y en 1930 obtiene una beca de la uva para perfeccionarse en francia holanda y alemania en este país estuvo un mes y además de las actividades académicas, asistió a un mítin en el que habló Hitler, que todavía no había llegado al gobierno. Ahí estaría el germen de su simpatía hacia el nazismo. Sin dudas, un disparate total. Después de recibir el Premio Nacional de Ciencias en 1937, fue convocado para dirigir el servicio de neurocirugía del Hospital Militar Central, donde tomó contacto con los conscriptos que venían del interior, y pudo comprobar que las condiciones sociales se manifestaban en esos cuerpos. Subalimentación, tifus, brucelosis, sífilis, tuberculosis, mal de chagas, eran todas enfermedades producto de la pobreza y el abandono. Ahí empieza a trabajar con una concepción social de la medicina. Carrillo sostenía que la mala vivienda, la alimentación inadecuada y los salarios bajos tienen tanta o más trascendencia en el estado sanitario de un pueblo que la constelación más virulenta de agentes biológicos. Toda una definición. Estas ideas comienzan a materializarse cuando conoce a Juan Domingo Perón y es convocado a formar parte del nuevo gobierno. A partir de ese momento se volcó de lleno al desarrollo de un plan de salud pública nacional. Y si tenemos en cuenta que la asistencia médica era privilegio de los sectores acomodados, se podrá entender que sus ideas eran revolucionarias. Desde la Secretaría de Salud Pública, que luego fue elevada al rango del ministerio, y durante ocho años, trabajó junto a la Fundación Eva Perón en la construcción de 21 hospitales que destinaron 22.000 camas al sistema de salud pública, o sea, gratuita, o sea, gratuita al alcance de sectores que no tenían cobertura médica hasta ese momento. Puso en funcionamiento un tren sanitario que recorrió el país brindando atención médica, odontológica, radiografías y análisis clínicos, algo que nunca se había visto en el país. Las consultas, los tratamientos y los medicamentos eran brindados en forma gratuita en los hospitales públicos. Para que la población tuviera acceso a remedios a bajo precio, dispuso ayuda oficial a laboratorios nacionales y también impulsó la creación de la primera fábrica nacional de medicamentos. Estas medidas tocaron intereses económicos y también de clase, porque para muchos esos beneficios eran inadmisibles. Lo cierto es que el trabajo incansable del doctor Carrillo hizo descender las cifras de mortalidad infantil a la mitad, se logró erradicar el paludismo las muertes por tuberculosis descendieron un 75%, se controlaron las epidemias de tifus y brucelosis, etcétera Todas estas eran enfermedades, dolencias, situaciones que afectaban, sin lugar a dudas, a la gente más pobre, a los trabajadores y a los que vivían en el interior del país. Aguánteme hasta el verano. Dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió, nosotros estamos vivos, después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petizo, cuidao los olvidadizos, no se vayan a olvidar, que una cosa es ser humano y otra ser más rano pa' no recordar vamos a empezar de nuevo cebollita y huevo, pan y libertad que paguen los que han robado y los humillados que no paguen más polca Mi gente andaba en lo suyo la liebre comiendo yuyo y la abeja en el panal Cuando llegaron los chanchos y armaron un zafarracho que nadie puede arreglar Igual que a bicho insurgente llevaron los inocentes todos al mismo corral Algunos no regresaron y los que quedaron pa' qué voy contar Vamos a empezar de nuevo cebollita y huevo, pan y libertad Que paguen los que han matado y los humillados que no paguen más ¡Otra vuelta! A ver señora vecina, si se mete en la cocina y prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad. Vamos a empezar de nuevo cebollita y huevo para libertad, que paguen los que han robado y los humillados que no paguen más.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 a la gente más pobre, a los trabajadores y a los que vivían en el interior del país. En 1954 renuncia a su cargo, obtiene una beca y viaja a Estados Unidos con su familia, tratando de encontrar también un remedio para un problema de salud que tenía él, que era una hipertensión grave. En 1955, al triunfar la autodenominada Revolución Libertadora, comienza su persecución política. Lo dejan sin recursos, expropian su vivienda y lo acusan de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, aunque nunca pudieron probar esos delitos. Se instala en Brasil, donde muere, en la pobreza a los 50 años. Sus restos pudieron ser repatriados recién en 1972. En esos años de persecución nunca se insinuó que simpatizara con el nazismo y es de suponer que si la libertadora hubiera encontrado algo, lo hubiera utilizado para fundamentar la intensa campaña desatada en ese momento contra su figura. Ramón Carrillo irrumpe en la escena política y sanitaria de la Argentina como el impulsor de un sistema de salud destinado básicamente a los sectores que jamás habían accedido a atención médica y mucho menos gratuita. Carrillo propone al presidente Perón levantar los cimientos de un sistema sanitario de cobertura universal sustentado con fondos del Estado y encuentra eco de manera rápida y eficaz. Propone soberanía al intentar que los medicamentos se fabriquen en el país. Logra levantar centros sanitarios, muchos de alta complejidad, a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional. Crea centros de capacitación para el personal sanitario. Diseña campañas de educación sanitaria en todos los niveles. Todo en simultáneo con las mejoras en las condiciones sanitarias generales y con el cuestionamiento al sistema de distribución de riqueza y de recursos base de todas las inequidades según su profunda mirada social. Esto genera reacciones, como era de esperar, y rispideces incluso dentro del propio gobierno del que termina alejándose. Los sectores más acomodados, acostumbrados a disfrutar de todo y sentir que los trabajadores se conformaban con casi nada, ponen el grito en el cielo porque el gobierno usa el dinero de sus impuestos para crear hospitales para los pobres. Que esa sería la versión que hoy ten escuchamos bajo la forma de usan el dinero de mis impuestos para dar planes a los que no quieren trabajar. Han pasado más de 60 años y los argumentos que esgrime el conservadurismo siguen siendo los mismos todo potenciado por el contexto actual. Los dueños de los medios de producción, salvo de la fuerza de trabajo, no son también de los medios de comunicación y desde allí operan para descalificar a quien puso en marcha lo que hoy sigue en pie y se utiliza para combatir esta epidemia, la salud pública, los recursos del Estado para sostener un sistema de salud y una economía devastada por su propia gestión durante cuatro años. No eligieron cualquier figura para instalar un falso debate que cambie el foco de las noticias y deje de lado la inoperancia y la desidia aplicadas con los descartables del sistema en la cava durante 12 años y que hoy les estalla en la cara de la mano del COVID. Eligieron a alguien que tuvo la formación y la sensibilidad como para diseñar un sistema de salud abarcativo y solidario que hoy permite atender la emergencia demostrando que es el Estado el que debe y puede estar presente para atender a los ciudadanos, no importa su condición social. El ataque llega desde aquellos que cada vez que fueron gobierno y también siendo oposición, reclamaron achicar el Estado, los que eliminaron el Ministerio de Salud y el de Trabajo, los que subejecutaron presupuestos destinados a los sectores más necesitados y también a áreas claves como educación, ciencia y tecnología pero que hoy, paradójicamente, reclaman al Estado ayuda para sostener sus empresas. Para ese sector, la figura del doctor Ramón Carrillo es emblemática de lo que puede el conocimiento y la decisión política al momento de pensar un país inclusivo. Y como figura importante dentro del campo popular, tiene la suficiente potencia como para distraer a la opinión pública y enredarla en un falso debate que cambie el foco de las portadas de los grandes medios hasta aquí mis reflexiones que he compartido con ustedes eh, creo que es notorio lo que han hecho es una operación eh, vuelvo a decir lo que dije antes es mi opinión eh, una eh, operación para descalificar a alguien que se atrevió, en un contexto eh, de un gobierno nacional y popular, se atrevió a diseñar un sistema sanitario equitativo y al alcance de todos. Eh, y también mm, sirvió para, como dije, eh, distraer a la opinión pública. Eso es lo que pienso de esta eh, operación que hasta incluso... Hoy, o esta semana, sigue apareciendo en los diarios. El hijo del doctor Carrillo ha salido a desmentir eh, algunas cuestiones, incluso mm, dolorido porque la familia no está teniendo derecho a réplica. Ha aparecido un científico danés que fue contratado eh, supuestamente por Carrillo y que formó parte de su equipo de trabajo, pero... Mm, al mes prácticamente eh, salió de la esfera eh, pública, o sea, hay toda una serie de, de situaciones que se están removiendo y que están buscando, insisto, en una figura que no es cualquiera, es alguien que eh, resaltó la importancia del Estado en la salud pública y eso es algo que en este momento se está mostrando en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Eh, no son los privados los que están salvando vidas, es el Estado. Eso es lo que están tratando de horadar eh, eh, en una figura que es representativa de la salud pública nacional. Me despido acá, les agradezco nuevamente a los compañeros la posibilidad de este, participar en un día y nos reencontraremos en cualquier momento. Gracias. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le di regar con agua del arroyo de oscuridad. Amalaya la siempre se echó a perder el agua del arroyo se echó a correr al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto, el lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue cuidar. Gritant de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar Amala ya la hora en que fui a cantar Amala ya la hora en que fui a gritar Y si gritando se llora para callar Sos el viento no llega el mar a mala a la hora en que fui a cantar Amala la hora en que fui a gritar. Programa Radial con Ideologías Todos los miércoles de 21 a 24 Por Radio Tinku 107.9 Estamos de vuelta acá en un día Y bueno, en el marco de De lo que venimos trabajando en la memoria Verdad y justicia eh, Vamos a hablar hoy con Norma Rivas Que es vicepresidenta nacional de la Asamblea por, eh, Permanente por los Derechos Humanos ¿Qué tal Norma? ¿Cómo andas? Buenos días Muchas gracias por la comunicación Saben la importancia que le doy A los medios alternativos que nos realmente a la gente de cada de los días, ¿no? Que es la que tiene que saber qué es lo que pasó en nuestro país y qué es lo que está pasando en relación a los crímenes de esta humanidad. Sí, justamente en, en este contexto de cuarentena, eh, por lo menos yo siento como que la, las, las asambleas, como la pediátrica de ustedes, eh, vienen trabajando eh, incansablemente hasta pareciera... No sé si es que se nota más o que si hay más trabajo. No, hay más trabajo, hay muchísimo más trabajo. Eh, nuestra organización, al menos acá en la ciudad de Rosario, que es muy grande, yo soy rosarina, yo fui presidenta nacional durante los cuatro años del gobierno de Macri y eh, ahora soy vicepresidenta nacional, pero vivo en Rosario. Eso me da, digamos, la capacidad de mirar Eh, con con ojos de la gente del interior algunas problemáticas que obviamente este desde la cava son un poco más complicadas de, de, de ver básicamente son dos mundo distintos y eh, Y realmente los primeros elegimos porque insisto Rosario, tampoco es una ciudad muy fácil. eso ustedes como periodista junta Verónica lo sabbra de memoria cuando se habla de Rosario se hablan quedan de muchas cosas feas y de realidades como fueron casi en centenar de asesinatos en, en menos de tres meses mm. es que hasta el momento del coronavirus, las guerras entre los grupos narcos. Eh, nacionales y a veces hablan de que también internacionales digamos tenemos una realidad muy dura femicidio etcétera, pero eh en ese marco también sabemos y venimos denunciando desde hace muchísimos años a la policía este provincial como parte del negocio narco como matillo fácil de hecho se ingresa hace y años a la organización por el asesinato de un sobrino que no era precisamente nadie que hubiese hecho nada malo, y así lo hubiese hecho, ¿no?, pero no tenía por qué matarlo, pero era un obrero y estudiante, un obrero de industria y estudiante, al cual lo, lo mató un policía para robarle, el policía a él. Yeah. Eh, entonces, conozco este tema, quiero decir, es una larga historia de enfrentar este la injusticia de la violencia institucional, como se llama ahora. Es eh, el riesgo gatillo fácil ampliado. Hoy se agarra con mujeres, chicas, jóvenes en los barrios este, y también con gente adulta porque inmediatamente nosotros denunciamos que era imposible que la policía que hace tantísimos años que venimos denunciando como violenta y represiva por sobre todas las cosas, o la bonaerense o el del sur del país, este, que vivía jaleando mapuche y demás, se convirtiera de golpe en la policía de jardín de infantes que necesitábamos para controlar de buen modo, este, algo que iba a ser muy difícil de controlar. Efectivamente, a poco de andar, las denuncias por apremio fueron tremendas. Una, una cierta mezcla, ¿no?, entre la fuente que, que, eh, que salía a como si nada fuera, ...y el descontrol represivo. Pero claro, eso tiene que ver porque nosotros no solo conocemos desde hace 25 años con una cuestión personal... ...sino porque el tema por que me convocan ustedes, que tiene que ver con la justicia por el genocidio... ...que se generó el aparato represivo en los 60's... Eh, ...en este caso todas las condenas recaían sobre ex policía de la ciudad de Rosario que formaba la famosa patota que recibía la vida o muerte de las personas, de eh, Agustín Feser, que también era un jefe de gendarmería, al que le pidieron sea jefe de policía en Santa Fe en esos años tremendo. Y él pide, se le pide en la época de, anterior, al 76, él dice que solo si lo dejan ejercer esto que hizo después, en ese momento aún había un gobierno constitucional, se le dice que no, pero después del 76 o 60. Y estos hombres son los policías, que eran parte de su patropeo y que siguieron en la policía hasta que en los años 90, 95, 96, cuando precisamente el año en que matan a mi sobrino, todos estos hombres eran comisarios, este eran gente muy importante del poder policial en Santa Fe. Todos tenían cargos muy, muy altos, Este, incluso por ejemplo José Rubén los Ciegos, el más denunciado, y al que ahora se le da una nueva prisión perpetua y además incluye en el delito de violación, como delito de la humanidad, este hombre era el que controlaba la seguridad en todos los este, en todos los espectáculos o eventos de gran nivel, como podía ser una cancha de fútbol o un recital. Sí. Digo, Sí, si recibieron toda la idea eh y la idea de con qué estamos peleando, ¿no? Claro, claro. Y bueno, vos recién hablabas de, de lo que fue el faso, ¿no? El proceso 3 y 4, que ah, era ¿no? tan favorable y por el otro lado tenemos las decisiones domiciliarias, ¿no? De en donde Perfecto. Se a sí, sí. Acohecido. Sí, sí. Bueno, y respecto a las prisiones domiciliarias, este la PHD um, ha presentado se ha presentado absolutamente en contra de todas y eh, hemos tenido solamente tenemos un, uno de los genocidas particularmente acusado que nunca nos enteramos este porque no nos notificaron porque también contra eso estamos peleando no es decir un en la sentencia que no te notifica el tribunal y entonces lo ponen a a estos personajes en libertad sin que pueda hacer nada y el otro caso fue el de Naz uno de los que están nuevamente condenados este, pero bueno en, en la mayoría de los casos hemos logrado que eh, no les den la domiciliaria porque le habían pedido todo le habían pedido en eh, lo vivo mm. disculpen estoy buscando estoy buscando la computadora que se acaba de de morir <risa> esto es porque no quiero equivocar <risa> mm. eh, estas cosas pasan en las películas y pasan en la vida eh habían pedido a la domiciliaria eh, lo vivo mal corte todas fueron negadas este por suerte Y Vallejos, y Amelón también, ah. si no me equivoco. Pero bueno, lo cierto es que tienen esta cuestión de querer volver a sus casas a comodé. A Nats se le da la domiciliaria eh, sin tobillera sí. y sin controles porque estábamos en cuarentena. Fíjate vos que... Qué cosa tan tremenda, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar. Por otra vez estaba viendo en, en el muro de facebook Tuya la la posibilidad real de que estas personas se escapen. Y, y no. Ah, sí, por, por supuesto. Claro. En el caso de Amelon es más difícil porque también el campo popular tiene estas cosas. En el caso de Amelon, este, los compañeros han ha generado una situación de control están está en un barrio muy popular y se ha generado una situación de control sumamente interesante que le impide de alguna manera este moverse con la libertad que ella pretendería, no eh, entonces bueno esto también hace que de hecho estamos controlando la casa porque sin nosotros logramos una poco de que están en la calle entonces no van a poder este quedarse en esta casa eh, esto me parece que es también eh, realmente digamos interesante porque hay todo un y creo que está dado en el marco de la cuarentena hay toda una una sensación de que los de que la gente conoce más que dio mucho más el dio mucho más la condena. Este está mucho más actualizada con este tema, parece que al tener un poco más de tiempo también hemos tenido la suerte de que se pudo interiorizar. Hubo más de, de algo realmente llamativo, o más de 10.000 repercusiones en nuestras redes sobre eh, los solaes con las condenas mm. eh hubo una cantidad de medios y demás que no de hecho no lo hemos tenido en otro momento está bien que fueron muy muy importantes por este hecho que estamos planteando de que hubo sobre 10 casos seis perpetuas que no hubo ningún este no hubo ninguna ninguna solución. ...o prisiones de tres o cuatro años, como han pasado en otros lugares... ...en realidad los seis más importantes... ...que los voy a mencionar si tengo tiempo para contar un poco quién es cada uno... Sí. ...y este si te parece bien... Eh, ...quiero terminar el tema de los domiciliarios diciendo que la primera tiene juicio en muchos lugares del país... ...y que la mayoría lo hemos logrado dejar en la cárcel con las presentaciones y demás acá en el caso del juez de Luás este que está sin cabvilleillera ni nada uh -huh. eh, recurrimos a la corte Suprema, porque los jueces de acá le habían dado la lo habían dejado preso los jueces maíces ya conbusis con, de la descattación los mandan a la casa estos dos jueces son los jueces de la derecha más este bizarra de la Argentina que también están mandando gente a su casa en todo el país creen en Bahía Blanca, uno en Alagarría, dos en Córdoba, tres en Mendoza. En total van juntando y van devolviendo los servicios prestados a estos asesinos, ¿no? Porque el Poder Judicial, que nunca fue tocado, es un poco parte de esto. Como institución estamos hablando, nadie habla de que no hay jueces buenos y demás, pero las instituciones, lo mismo que la institución policial, están este realmente corrompidas hasta sus raíces. Eh, acá el tribunal fue excelente, las la, condilas fueron muy buenas, pero también estuvieron en una segunda lectura justo a poco. Eh, en el sentido de que no se tocaron algunos temas que son muy sentidos, este, porque las causas tienen muchos temas dentro que son importantísimos. En este caso fue muy importante la justicia por la biblioteca Vigil, que fue un proyecto sociocultural que destruyeron para robarlo, aún eh, que siguió el robo en toda la etapa constitucional. Eh, fue importante por la familia Labrador, fue importante por el caso Schillman, que era un este compañero del del Partido Comunista, que tiene la importancia de que sobrevivió el juez la tortura de su cuerpo y así todo lo devolvió al servicio de información o sea, al campo de concentración. Eh, y por otro lado fue tomado como caso testigo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79 cuando vino a la Argentina. Eh, también fue la causa, digamos, en general, pero nos faltó, por ejemplo que se concentre un poco en otro caso muy importante que se trató en este juicio, que fue eh, el caso de los urgentes, siete compañeros sacados de campo, del campo de servicio de informaciones, que no es un campo de concentración este escondido como como uno podría pensarlo. Era clandestino, entre comillas, pero está al costado de la plaza más importante de Rosario en aquella época y hoy también, mm. al lado de la Casa de Gobierno y donde funcionaba la Jefatura de Policía. Digamos, un lugar importantísimo donde venía el gobernador cuatro o cinco veces por semana. Fue claro. eh, el gobernador, el interventor, perdón. Sí, uh -huh. eh, otro caso que se dejó es el de la familia Betanín, la desaparición y el homicidio del militante venezolano, esposo de una de las familias Betanín, que fue un un desastre realmente, una una masacre este que empezó a fuir y continuó adentro de la de la jefatura ahí del servicio de información incluso con violaciones y demás. Este, y el de una compañera que dejaron morir con su bebé, y eh, recién nacido, Luisa la hermana Marciani, eh fue promovido en ese caso, o aunque sea, hubo cosas en las que por ahí uno hubiese deseado que se inbes que se hable un poco más, ahora veremos los fundamentos, pero no quedó muy claro. Sí quedó muy, pero muy claro, en la primera vez en Santa Fe, y tengo entendido que en todos estos juicios, que se eh, condena eh por violación como delito de lesa humanidad. Claro. En este caso lo involucró a José Rubén los Ciegos y Mario Alcredo Marcote, Tengo que decir un trabajo impecable de los uh, del equipo de abogados que consta con cinco mujeres y un hombre y dos de esas especialistas en el tema de género que también se presentaron a declarar sobre esto fue un trabajo muy muy bueno obviamente de las víctimas que este decidieron hablar y pedir justicia no porque a veces hablar es una cosa pedir justicia es otra darte el, la posibilidad de que utilizar es otra pero te hablas eh, sí, sí, sí, es que te escucha atentamente y pensarme que pensando que es muy importante esto que estás remarcando porque eh, nosotros bueno en el programa seguimos eh, el tema de la verdad memoria y justicia justamente pensando en esto de que Eh, uno piensa en las nuevas generaciones, ¿no?, que no se olvida. Y me parece muy interesante esto que decir que en este contexto de cuarentena que no, eh, con la mayoría de la gente guardada en su casa eh, haya tenido una distinta repercusión. Entonces uno, yo me pregunto, ustedes que lo están viviendo tan de cerca, eh, entonces no es que es falta de información, es por ahí poder... Eh, saber lo que pasó es más lo que nos niegan que la eh, información que hay. Los medios que se encargan de distorsionar, o ocultar información, eh, mientras que los medios alternativos son los que insisten en buscar esta verdad, memoria y justicia, eh, en su mayoría, digamos, Eh, es interesante, eso quiero decir, que que están, las repercusión que han tenido todos estos casos, porque es mucho lo que está pasando en este contexto donde eh, el mundo se paralizó prácticamente y que ustedes en los juicios han tenido otra repercusión. Sí, que, mira, tu pregunta es a porque en realidad es tu, tu, tu comprensión de la situación, porque en realidad Rosario es el primer lugar donde se reinician los juicios vía virtual. Y ahora, este, un gran pedido de todas las organizaciones, porque los pelotinos se mueren, para que haya este juicios en forma virtual. Que tendrán sirviéndose ajustándose, pero por suerte se empezaron en Mendoza, en Tucumán, y están eh, comenzando en Bahía Blanca los procesos, y también en La Plata, corto Plazo, este en Banfield, y esto es decir. Es así, porque la juventud, si no, no te explicaría, si no tendría interés en saber qué pasó y por qué, eh, no tendría sentido que el año pasado, que hay unos fumamos, como dicen los chicos, estuvo 24 en casa, este juicio. A los adultos nos duele la falta del abrazo, la falta de del resuqueo y del estar juntos y de sentirnos juntos. Pero el año pasado... En el 24 de marzo en Rosario hubo casi 100.000 personas, de los cuales te podría decir con toda tranquilidad que las dos de las partes eran jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, que evidentemente les interesa. Ahora, ¿cómo van a decir algo si Canal 3 de Rosario, eh, su dueño, era eh, desayunaba todas las mañanas con fecel y se faltaba de ser amigo y son los que el dueño del canal o eso los estudió como su pariente y digo, Hay una una transmisión de una complicidad necesaria, probablemente su hijo no tenga nada que ver ni le importe o no sepa o qué sé yo, pero bueno, pero nadie quiere este poner en peligro a a su familia y menos porque está muerto digo esto es una realidad lo que pasa en, en los juzgados donde tenemos fiscales que son hijos de genocidas, tenemos fiscales que son genocidas, tenemos jueces hijos de genocidas, de cómplice de genocidas. Los hijos de esos jueces que se cayeron están todos en el Poder Judicial, nunca, nunca fue, yo le dice, fue limpiado, y uno dice, bueno, pero el hijo no tiene la culpa, mirá, no tiene la culpa de nada, pero va a proteger, este sin dudas a su familia. El hijo de Nazca, y por eso pensamos que fue liberado en la forma que fue liberado, es su ofendarme con un cargo muy alto en el Ministerio del Interior en Seguridad. ¿Eh? Un hombre llevado por Milani, que todos dicen que es inocente, pero bueno, quedan siempre las dudas de qué pasó con el soldado Ledo. La historia es muy larga, muy este complicada en apariencia, pero el trasfondo de complicidad es muy claro. Claro. Yeah mucho claro, no, digo porque yo estuve en tucumán este en el juicio y todo lo demás, entonces teníamos dos personas jugando una era el jefe de Milán y la otra era Milani este le acusaban al jefe de haber este desaparecido a alguien y a Milani de haber contratado y firmado y ratificado que era mentira que le había desaparecido que se había ido fuera la bandera en el jefe y él no sabía nada digo estas cosas estamos acostumbrada a evalua todos los días por eso nos pareció tan importante el hecho de este estas condenas por ejemplo, la otra que les cuento son datos que no no lo no tenemos nunca en ningún lado. Héctor eh, yala que es el que el le que le dan por primera vez era el único que no tenía ningún tipo de condena en este juicio 22 años de prisión tiene su hijo eh, que es policía también Eh, involucrado y mucho en el asesinato, eh, tortura y desaparición de un joven eh, que hace tres años Franco Casco. Mm. Digo, es uno de los diez policías que está involucrado. Esta cosa, ustedes me no van a decir, es de familia. No, no es de familia. Puede ser de familia, puede ser una crianza, pero fundamentalmente es una institución corrompida a sus raíces. claro. Yes. Yes. Eh, sie pero, eso sí te contesté, velo, pero sí, sí, totalmente porque me parece importante eh, esto siempre hablamos acá en el programa que esta pandemia ha desnudado muchas cosas que a lo mejor estaban ahí pero faltaba faltaba sacar de eh, sacar un velo para que las veamos, por más que la sepamos no entonces que en ese contexto se estén dando tantos juicios, tanto veredicto eh es importante que, que lo sepan, que lo sepamos nosotros, la audiencia, eh, que se replique, ¿no? Mira, a ver, yo para que se entienda lo que vos estás planteando, yo suelo tener, a mí detesto un poco de la cosa tan tan áulica, ¿no? Siempre te digo algo, pero te doy el ejemplo. Yo mi propia familia, mi propia familia que nunca había ido a un juicio. Y con esto tuve la oportunidad de verla y me dice, pero ¿qué barbaridad? ¿Qué cosas? Mirad, wow, bien? Y, y, y yo le digo, y qué bueno sería escuchar, por ejemplo, un alegato, donde en definitiva se van poniendo las cosas sobre el tapete de todo lo que se habló en el juicio durante dos años. Pero quiero decir, este gente que por ahí te preguntaba cómo era, y vos tratás de explicarlo, pero no es fácil contar. Y además, la sala, por ejemplo en Rosario, tiene capacidad para 20 y de personas, nada más. teníamos que pasar dos o tres controles, no son todos los lugares iguales. Pero hasta cuando además los horarios son horarios por la mañana, en horarios de trabajo, o sea, que puede ir, o la gente que no trabaja, o la gente que ya está jubilada, o, este, bueno, que tenga plata, dudo. <risa> Digo, por, la, por, por circunstancias especiales, nosotros es muy común tomarse la gente que trabaja vacaciones, quince días, e ir para ir toda la mañana al juicio cuando les interesaba. Digo, esto nunca tuvo la... nunca se nos facilizó nada. Claro. Eh, es muy difícil contar... eh pues puedes mandar un tiempo extraordinario que me permite extenderme, faltan en 10 minutos, 5 minutos, 45 años de lucha. Yo fue testigo en este juicio, un regalo que me hicieron de alguna manera en las abogadas y eh, los abogados de nuestro grupo de la PDAH. Fui testigo de concepto. ¿Qué es el testigo de concepto? Bueno, yo lo conté al tribunal lo que había sido la lucha en Rosario en los últimos 25 años desde comenzó desde comenzó la lucha por los juicios en el 94, después de este la eh, busco la palabra, después de que se renovó, eh, se cambió la constitución en algunos puntos como la de Alvear comenzamos los juicios por la verdad, la DH de la plata, donde nosotros tuvimos también mucho poder, hasta ese día este preguntando dónde estaban Este, algunos desaparecidos. Así comienzan los juicios por la verdad, que los genocidas iba y hablaban felizmente, porque total había el leyes de impunidad, que no les habíamos hacer nada, no se lo podíamos juzgar penalmente. Era solo un juicio para averiguar dónde había estado fulano o venga. Eso nos da pie también para trabajar con todo lo que se había hecho desde los primeros días del genocidio, y incluso antes, Cuando eh, podíamos hacer los juicios penales, teníamos todo. Y era todo lo que había quedado después el juicio de los comandantes, ¿no?, para que ustedes se ubiquen. este Tenemos la dictadura, termina la dictadura, tenemos el juicio de los comandantes, donde se algo se sabe, la CONADEP, eh, el Nunca Más. Pero luego las leyes, de punto final, lo del hecho de vida y finalmente el indulto se ha entrado a los noventa, Y manera que nunca más podemos hacer nada pero las organizaciones no se quedan con eso y siguen juntando material testimonios etcétera etcétera y pasa que cuando este llega el gobierno dequi nosotros tenemos un montón de materiales que no sabemos dónde ponerlo y quién necesita una una ley sin duda que terminara con esta lucha eh, o por lo menos comenzara la, la a mostrar lo que había sido el genocidio para poder tener un intento de gobierno distinto. Y es así como en agosto del 2003 se derogan las leyes en el punto final o en el inicio de vida, no la del de eh, eh, no de, indulto, y podemos comenzar los juicios. Pero esto fue 2003 y los juicios comienzan en Rosario recién en el 2009. Y llevamos seis, si no me equivoco, son 11 años para hacer juicios. Duran dos años, un año, a medio un año para el juicio este por un por tortura cuando tenemos eh, en todo este proceso hemos avanzado en hemos que en las zonas de Rosario nada más tenemos más de cerca de 700 desaparecidas y una habla son incontables la gente que estuvo presa cuando se hacen las petiones, pensando que había habido qué sé ya dos mil, creo que era el número más o menos que teníamos de que habían pasado por el servicio deciones a las cárceles nos damos cuenta que las cifras se había mucho se multiplica porque vive la gente con la prueba de que hacía cada uno que nunca había hablado. Esto es una bola de nieve, que no va a terminar ni siquiera con terminar nuestra vida, va a seguir con nuestros chicos, nuestros nietos, y por qué no nuestros nietos, porque además hay 400 chicos desaparecidos que están buscando. Claro. Y hoy sabemos que es real, hoy sabemos que no es mentira lo que decíamos nosotros ni las abuelas. Entonces le decía, me invitan esta a hacer un chicos de concepto y yo puedo presentar más de 60 documentos que vienen este desde los primeros momentos del golpe y e incluso antes eh, hasta hasta el último libro que se llama Memoria Verdad y Justicia editado por la PDH, que está en su está en internet en sus páginas y Y como sí, toda mi vida bancaria y secretaria tenía solamente ordenado número por número, y fue un, un ejercicio increíble, porque yo había, había había montonado a través de la plenaria y personal de más de 30 años, y casi no lo tenía. Entonces me había quedado con algunas cosas solo más importantes, más la ayuda de mis compañeros de Buenos Aires, que nosotros tenemos un archivo que es parte... En la ONU de la memoria del mundo, mm. nosotros tenemos un archivo realmente que tiene que ver con esto que estoy contando que que vamos proporcionando bueno nosotros loamos acá dentro de la memoria de rosario y y el último día el juez este uno de los jueces el más joven eh, dice usted puede dejar eso sí con lo debo dejar y lo incorpora. Este como parte del de expediente del juicio por la importancia que tenía el material, porque tenía en todas esas cosas la, el primer dictado de desaparecidos que se publica en la prensa por supuesto, contarle lo que le costó a la PDA al MED y a la Liga este esa esa publicación y a la prensa, esa es otra historia sobre los primeros 2.500, 1.800 desaparecidos y las notas maldicados de el año 79 de cuando viene esa famosa visita de la Asil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este cuando saca el gobierno terrorista la la la propaganda esta de derechos humanos y demás, donde gran parte del pueblo, como lo vemos ahora, ¿no? Como siempre, resistían, algunos y otros no escupían en la silla, vendían a denunciar sus desaparecidos, este esta nota también la este del la incluyen el en el estoy en, en, en el juicio y en estas notas que yo presentaba estaban nombres de desaparecidos por los cuales estábamosndo a los genocidas en este juicio 3 y 4. Sí. es decir Hay un trabajo que es tan indiscutible, bueno, yo es por eso, te digo, eh, mi archivo, que empezó como una este cosa personal, porque yo tenía siempre como con usted, ahora lo no tengo en la memoria, pero hubo un momento en que necesitaba material, porque nunca tenía audio la computadora, de aviso. <ríe> Esta es la memoria, todo no en la memoria. Entonces, este... Nosotros eh, iba guardando materia de artístico y se transformó en un archivo de más de 30.000 documentos y 10.000 fotos que no tiene nadie, que ahora estoy tratando de este apurarme a ponerles nombre y demás con alguien, que porque si me pasa algo nadie va a saber qué, este, que tenía que ver no solo con la lucha de la red, sino con todas las luchas, de los últimos larguísimos años y todo lo que se hizo en Rosario. Es decir, yo tenía espacios, tenía posibilidades, por ahí compraba los todos los días y recortaba y guardaba y guardaba y guardaba y guardaba un volante y eso y Pero hay momentos que parecen una locura y que en definitiva se transforman en la historia de los pueblos. ¿no? Hoy tenemos esa posibilidad. Claro. Bueno, recordemos... Ahora voy a respirar. <risa> Recordamos a la oyentes que estamos hablando con Norma Ría, que es vicepresidenta de Nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y nos hablaba de todo el trabajo que venían haciendo y, y lo importante de de esto por lo menos eh, en la memoria colectiva y, y físicamente en lo que fue el juicio también en el 63 y 64. La verdad que desde acá eh, queremos mandarte un gran abrazo. Vamos a seguir comunicándonos con vos. Ustedes, ustedes aprovechen a esta abuela con memoria todavía. este Porque además, todo lo que les digo, les cuento o les hablo, hay donde este, certificar que es verdad. Es eh, una larga vida dedicada prácticamente a A esto hasta mi esposo estuvo cre o seis años en la dictadura en ese lugar del que les hablo y en muchísimas cárceles del país eh digamos tenemos una vida no no peor que la de cualquier argentino que ha pasado por tantísimas cosas no solo en esa época sino a posterior este pero sí me puedo decir que el trabajo que hacemos yo en ese momento soy también un secretaria de la humanidadidad de la secretaría de la asamblea a nivel nacional. Y bueno, acabo de preparar el informe de este mes donde es este, impresionante el trabajo que está haciendo nuestra organización en todo el país. Y muy importante, el trabajo siempre es voluntario. Puede haber algún subsidio que se gane por trabajo o aportes personales, pero en general este, no tenemos ningún partido político que nos dirija. Y no te, al contrario, somos cuenta multiplicaria y multicodo, de raza lo que sobre. Este, y no tenemos tampoco ningún gobierno que nos, este, como se dice comúnmente, que nos banque para poner más impidiendo condiciones. Mm -hmm. Tampoco tenemos ninguna limitación en la cuestión ideológica, si sí, este de alguna manera la propia PDAH es este, una ideología propia de los derechos humanos en el sentido de decir, todo aquello que sea injusticia en manos del Estado para con el pueblo, a nosotros de alguna manera nos compete no. eh, Seguro eh, Así que estamos muy agradecidos con esta entrevista que nos diste. Eh, es muy completo y es muy importante el trabajo que ustedes, eh, que vos y toda la gente alrededor de suyo está haciendo. porque es, gente está eh, haciendo. Claro, Auditora. sí, claro, sí, ¿no? oh, no. claro, acá nadie trabaja solo. Claro. Está bien. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, una entrevista hermosísima, y bueno, estoy a su disposición, solo tienen que contactar. Muchas gracias, te mando un abrazo enorme. Abrazos. Como un día, programa radial. ¿Cómo puede ser que un tipo decida sobre la vida o la muerte de un pibe inocente? ¿Porque tiene plata? ¿Un campo y una camioneta 4x4 puede atropellar a mi hermano así? Alex tenía 16 años, trabajaba de ayudante de albañil, iba a la escuela y se había comprado una motito, chiquita, la que le alcanzó. Era un pibe lleno de vida que juntaba plata para hacerse una piecita en el fondo de la casa de mi vieja. Jugaba al rugby y al fútbol en el club Las Cañas. Militaba también. Creía que podía cambiar el mundo. Tenía toda la vida por delante y Rodolfo Sánchez lo mató. Toda la vida fuimos a cazar liebres silvestres a los campos de la zona. De chiquitos, con los amigos del barrio y con Alex. Es muy común hacerlo. Eso no es un delito y ese tipo lo sabe. El capataz de ese campo nos dejaba. Sabía que son cosas de chicos. El domingo cuando Alex y dos amigos estaban caminando por el campo con los perros, lo vieron venir al tipo. No salieron corriendo porque no estaban haciendo nada. Pensaron que se iban a comer un reto nomás. Pero el tipo, sin mediar palabra, fue directo a atropellarlos. A los tres quería matar. Sus amigos pudieron tirarse para los costados. Pero Alex se redó con la suga del perro y lo chocó. Pienso que todo esto es una pesadilla sin fin, todavía no creo que lo hayan matado. José, uno de los amigos que estaba con él, nos llamó por teléfono y fuimos todos. Cuando llegué, vi a mi hermano ahí tirado, lleno de sangre, sin asistencia médica. Mi mamá también lo vio así, todos lo vimos muerto. El tipo se negó a llevarlo a Alex al hospital. Se negó a llamar a la ambulancia solo pedía que saquen al cuerpo de su campo si el hombre lo llevaba en ese momento tal vez mi hermano estaría vivo recién cuando mi hermano estaba ensangrentado y muerto llamó a la policía y mintió que estaba sufriendo un robo no pude ni despedir bien a Alex no le pude ver la cara por última vez ni darle un beso en la frente a cajón cerrado lo velamos nosotros somos siete hermanos Siete con Alex, y vamos a seguir siendo siete toda la vida. Alex va a vivir en nosotros. Que se haga justicia. Que este caso no quede impune. Que este tipo pague. Justicia por Alex. Rodrigo Gómez, hermano de Alex, el joven de 16 años, que murió el domingo 24 tras ser atropellado intencionalmente por Rodolfo Sánchez en un campo de cañuelas, en el que estaba cazando liebres con sus amigos. Su familia pide justicia. Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz. Y mi amore es un arte de paz Te molesta mi amor Mi amor de humanidad Y mi amore es un arte en su edad Te molesta mi amor Mi amor de sortidor Y mi amor es un arte mayor Mi amor Es mi prenda encantada Es mi extensa morada Es mi espacio sin fin Mi amor no precisa frontera Como la primavera No prefiere jardín Mi amor No es amor de mercado Porque un amor sangrado No es amor de lucrar Mi amor es todo cuanto tengo Si lo niego lo vendo Para que respirar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 Te molesta mi amor, mi amor de humanidad y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor y mi amor es un arte mayor. Mi amor No es amor de uno solo sino alma de todo lo que urge sanar Mi amor Es un amor de abajo que el devenir me trajo para ser lo en final amor, el más enamorado, es del más olvidado, en su antiguo dolor. Mi amor abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Este amo, garerido. Es un sol encendido. Por quien mereces Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. Villa Azul, sitiada. Sobre el operativo militar que bloquea la salida de vecinos en el barrio de Quilmes. Algo anda mal. Un operativo militar desproporcionado intenta impedir que los vecinos de la Villa Azul Quilmos, Avellaneda, salgan del barrio. Resulta extraño. Armas por todos lados, militares patrullando las calles, intimidación, hostigamiento. La idea es transmitir miedo en, la, en una villa copada por el método soñado por Sergio Barri, un lafasto personaje que hoy ocupa un cargo público de altísima responsabilidad en la provincia de Buenos Aires. La primera vez que el Estado se acuerda de los vecinos de la villa, y lo hace con camiones de militares y armamento pesado. ¿Y los que tienen que salir a trabajar para sobrevivir? ¿Y los que tienen que cumplir responsabilidades con familiares y adultos mayores? ¿Merece un vecino salir a la puerta de su casa y cruzarse con armas largas y uniformados en pose desafiante? ¿De verdad la única opción posible desde el Estado es militarizar un barrio y amenazar con armas largas a vecinos? Algo parece incoherente. En los barrios privados y en las zonas privilegiadas, en las zonas de la ciudad, no hay necesidades básicas insatisfechas. No se ven armas ni militares, y menos hostigamiento. Ayer, un centenar, un centenar de manifestantes con la panza llena marcharon a Plaza de Mayo contra la cuarentena y las fuerzas de seguridad los miraron pasar. El virus que llegó en los aviones de los turistas de privilegio parece que solo merece una respuesta hostil cuando se afianza en villas y barriadas populares revista y editorial sudestada yo no quiero escuchando un día. Seguimos acá en un día pro, programa con ideología. Eh, como cada saben, eh, hace un par de días estábamos nos enteramos de la triste noticia que mientras lo estaba buscando en Tucumán a Luis Armando Espinosa, apareció su cuerpo. Eh, su cuerpo. Nosotros lamentablemente el país tiene un historial eh, de estas desapariciones forzosas y bueno, gracias a, a la a familia y mucha gente estuvo buscándolo eh, Se pudo dar con el cuerpo, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, ahora ahí que tener un camino que recorrer recorre para pedir justicia por Luis. Para que hablemos de este tema un poco más detalladamente, en este momento estamos en comunicación con Carolina. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Un gusto saludarla. Un gusto. Carolina, ¿nos querés contar un poco más sobre el caso de Luis a Santucomano y de todo lo que pasó? Sí. Bueno, el caso de Luis Armando Espinoza, tal cual vos lo decías en su introducción, es un caso de desaparición forzada y de muerte. Luis desaparece el día 15 de mayo en la localidad de Monteagudo. Montenegro es una localidad, un pueblo bien chiquitito que llega si al sur de la provincia, en el departamento de Simoca, aquí eh, Después de que una patota de nueve policías volteara al hermano de Luis, ellos volvían de cobrar el salario, lo golpean bajo la excusa de que estaban rompiendo la cuarentena, Luis intenta separar a estos policías de su hermano y los policías se abalanzan contra él, y esa es el último la última vez que Juan ve a su hermano. A partir de ese momento la familia elige a la comisaría, Para preguntar dónde estaba Luis y qué habían hecho con él, la familia niega, por supuesto, cualquier tipo de operativo y era además, saber cuál había sido el destino del En ese momento empieza, tal cual vos lo decías, la búsqueda incansable de la familia y de todos los vecinos del, del lugar. Y de gente que se iba sumando desde esos pueblitos que quedan cerca de Montreador. Lo que pasó después es que el miércoles a la noche los tarde en el martes y encuentran manchas de sangre en una de las camionetas en las que se estaban movilizando eh, a partir de ese momento quedan detenidos los de policía el miércoles donde ellos hizo su declaración testimonial ante juzgado admiten haber estado con con estudiososa admiten haberlo matado y admiten haber intentado ocultar el cuerpo en otra localidad que se llama el cachiri que queda allá en la provincia de Catamarca. Viene el límite. Mm. De esa manera, el viernes, eh, eh, finalmente logran encontrar el cuerpo del vieja Armando Espinoza. Nosotros, yo midito dentro de la organización Hijo, y además formo parte de la red por el derecho a la identidad de hoy en de mayo, los organismos de Tucumán nos pusimos inmediatamente a disposición de la familia, y iniciamos la desaparición forzada, Eh, logramos llegar hasta la localidad de montelugo hablar con la familia eh, ponernos, por supuesto a entera disposición o sea, como logramos hacer un comunicado en conjunto que tuvo más o menos 500 firmas en este momento y que si nos acompañó este día grandes de frente de todo el país y el viernes sucedió lo mismo cuando lo vivo con la peor de las noticias que fue que finalmente encontraron en el cuerpo de Luis, muerto, envuelto en una bolsa, eh, también oramos con la familia, nada, tratar de acercarlos, y el domingo la familia pudo enterrar a Liz, en un delorio eh, que fue el multitudinario, mm. porque estaba realmente todo el pueblo de Montegudo, fue desgarrador, y además tenía 30.000 años, era papá de seis niños, tiene 16 hermanos, y su mamá que salió a caballo también a buscarlo durante los 7 días que lo estuvo desaparecido. Esa es la situación, ese es el contexto y el relato de la desaparición forzada de Luis Hernández Pino. Que tal Carolina González, te saluda. ¿Qué tal González, cómo te va? Es posible que, lo estoy preguntando a medio sarcástico, de que estos policías hayan actuado sola sin ningún tipo de jerarquía policial? Mirá, dentro de los nueve detenidos hay un 6 Ah eh, que, ay, desde un comisario hasta Cabo y además el dirigido Comunal el dirigido al Comunal es una provincia de Tucumán es una especie de policía municipal que no tiene la potestad del, del policía del informe pero que actúa como tal mm. él formaba parte de hecho de esta patota y también está detenido yo no podría nosotros no podríamos de ninguna manera tomar el, el hecho de mis Eh, como un hecho aislado. Nosotros tenemos que pensar que en esta provincia, hace dos años, se asesinó a un de doce años por la espalda. Y sí. que el ministro de seguridad, uno de los lo primeros que intentó plantear, plantar, perdón, es que el niño estaba robando. Entonces, de alguna manera, hasta justificaba el tiro en la nico que les dieron a Saturno Ferreira. Hoy es nico, pero antes fue Raúl, fue Malducena, eh, fue Salil, fue Reyes... La lista es intermi interminable de y de asesinados por la policía. La particularidad de este caso es la desaparición forzada y además como de manera inmediata nosotros con, con nuestras herramientas de, de esta capital tucumana, me imagino que a ustedes también les pasará, eh, pudimos darle muchísima velocidad y muchísima difusión al caso de ellos. Pero como Luis, hay muchos otros. de hecho Y desapareció en viernes, el día martes, lunes o martes, en las redes sociales aparece el testimonio de una mamá, que es la mamá de Alan, que dice que de los nueve policías, dos mataron a su hijo. ¿Sí? Esos dos que mataron a su hijo, y un tercero, eh, fueron causas por desacciones y por aprens ilegales en la Comisaría de Pimoca. No, es, no, son los de policía, efectivamente es toda la institución. Ya. Sí. Ahí volvemos a replantearnos nosotros lo decíamos también en, en las redes lo decimos en los diferentes comunicados. Acá el, el, el sistema, el aparato represivo está intacto. Esto tiene que ser definitivamente una decisión política la que cambie definitivamente lo que sucede en este país. Sí. Pero él, en particular la familia de Silas era lo que ellos querían hacer. Y que terminaron haciendo, llegaron a a San Miguel de Tucumán, además nosotros estamos de parte del colectivo, entonces esto empeora mucho más la la las distancias. No. Pero un la familia, la mamá, la esposa y y el hermano de de Luis pudieron venir a, acá hablaron con el intendente gobernador y el vicegobernador que aparentemente se acaba de enterar la policía que tiene les prometió justicia por el y además inició una especie de, de frase Eh, del tipo, hay que desbaratar a esta policía tan horrible. Pero los bueno. crímenes vienen cometidos hace mucho tiempo, ¿no? La violencia sí. institucional en esta provincia es moneda común, así como también lo es de bueno. leyendo el comunicado que han sacado ustedes, en donde también se pide sobre la seguridad de la familia Espinosa. Eh, ahora, ¿cómo confiar? ¿En quién confiar? Si justamente estamos hablando de, de, de toda la policía, ¿no? Que... Sí, sí, es, es tal cual. Nosotros, eh, eso fue un planteo que de alguna manera hicieron los vecinos del lugar, cuando un grupo dijo, bueno, pero nosotros estamos acusando a policía a los policías nos y están los mismos policías ayudando en la búsqueda, claro. los mismos, digo, la misma institución. Entonces, ¿en quién podemos confiar y hasta dónde? Por eso fue que además salió todo el pueblo a caballo, en moto, en bicicleta, caminando. monteagudo tiene un terreno que es muy hostil, es, es muy árido, que tiene mucho monte, ese monte seco, mm. donde uno entra y sale todo todo raspado. Bueno, lo que intentaba hacer la gente del lugar, y los hermanos, por supuesto, la familia de Luis, es llegar primero, para que si de repente había algún tipo de prueba, o algún rastro, o alguna mancha, o lo que fuera, sean ellos los que la descubrieran y no los policías policiales que lo taparan sacaran. Uh -huh. eh, esto, en todo, forma parte del mismo sistema perverso. Forma parte del mismo sistema perverso. Eh, el, el Fiscalía el juzgado que no les quiere eh, permitir a la abogada acceder al, al expediente. Y eso pasó esta mañana. Uh -huh. Entonces, en el reviso gobernador recibe a la familia en Montero, no se le permite a la abogada tener las declaraciones testimoniales. Carolina, eh, eh, justamente nombré el sistema, porque eh, que es un sistema perverso, porque más allá de que acá son los policías directamente los están involucrados, igual me imagino que eh, hay un, los otros poderes también tienen que tener eh, cierto grado de complicidad para que tantas causas no avancen, porque... Eh, Facundo, en el caso del policía Facundo Ferreira, ¿qué pasó a dos años de, después que se comprobó que el policía le dio positivo en cocaína eh, todo? y todo? ¿Y dónde está la causa? ¿Qué espera la familia de Luis con todos sus antecedentes? Seguí saliendo a la calle, me imagino. Bueno, en principio la causa, fíjate si que qué tremendo esto que comentás, los policías que asesinaron a Facundo Ferreira están presos por el robo de una cartera. Que se cometió, el hecho se cometió a posteriori del asesinato de Facundo. Eso es lo que pasó con la policía. Hoy, en este momento, eso ya tiene una elevación a suicio, y, y me supongo yo que cuando esto se, no, no, se normalice a partir de, de, de las diferentes fases que van pasando las provincias según la, la cuarentena y el aislamiento social preventivo obligatorio, imagino que podrían llegar a poner fecha de juicio Bien, y digo, una, otra pregunta, en el caso, bueno, eh, Carolina, bueno, Luis ya apareció el cuerpo, pero el hermano también fue agredido, ¿también en eh, la familia piensa ir por el caso de cómo se agredió a Juan? Sí, sí, de, de, si bien, digamos, la, la causa está caratulada en ese momento como desapareció forzada en día de muerte, en, en la investigación también se va a ver qué fue lo que pasó. Bueno, nada, esto de, de tenerlo a su hermano Juan, que no ha torturado y golpeado a pocos metros de donde estaba Liz. Y esto va a formar parte de toda la misma causa judicial. Lo que hay que esperar ahora es ver qué determina la pericia para ahí finalmente poder bueno leer el, el cuerpo de Liz, que Luis pueda... Decir de alguna manera a los peritos forenses Cómo lo mataron En qué momento lo mataron Cuánto tiempo en muerto llevaba Cuando lo encontraron el viernes de la semana pasada Bien Carolina Te agradezco esta información eh, Y bueno no, no eh, Lo que pasa en Tucumán No son realidades aisladas Como vos comentaste en todo el país Pero bueno No oh, dejan de doler Igual nos atraviesa porque son cosas que pasan, y bueno, Luis ha dejado toda una familia, eh, Facundo tenía toda una vida por delante, así que desde acá nuestro abrazo más sincero, y esperemos que que algún día esto se cambie. Uno no es inocente, sabe que no va a cambiar de un día para otro, pero no nos queda otra que seguir eh, luchando para que algún día eh, los de abajo tengamos justicia, ¿no? Así es. Sí, eh, yo también les agradezco muchísimo la, la disposición de hacer público y seguir civilizando el caso de Luis Armando Espinosa. Creo que además nos queda un largo camino por recorrer. La justicia es lenta no solamente aquí, sino que es lenta en todo el país. Los hielos procesales cambian de acuerdo a esta situación de pandemia también que hay que tener en cuenta. Pero ante todo me parece que, nada, ustedes como comunicador, yo como militante... Empieza nosotros cada uno desde el lugar que le toca, somos responsables también de lograr conseguir y llevar la justicia para para la familia de Luis, ¿no? Me parece que una una de las cosas más importantes que podemos tener nosotros son nuestras herramientas y poder discutir y civilizar lo que pasa en cada rincón de este país, porque de verdad monteagudo es un rincón muy pequeño. Eh, hoy me tocó a Luis, pero antes Fueron todos estos pibes y pibes que yo te hice Incluyendo a Ferreira Y además, me sucede eh, lo, lo hemos visto también en, en el documento último Que finalmente juntó cerca de 700 firmas Al día de hoy La cantidad de familiares De todo el país víctimas de gatillo fácil Es escalofriante mm. Realmente es escalofriante Ahí es donde uno piensa Construyó Eh, eh, políticamente el juicio que asiva a los genocidas ¿no? e intentó llevar al banquillo de los acusados a los genocidas los puso, los condenó y ahora todo esto vuelve a repetirse de manera permanente y te pasa la tortura, la desaparición y la muerte como si no hubieran pasado 45 años claro. esto es como lo, lo, lo más tremendo de, sobre lo que además, por supuesto creo yo todos somos responsables algo está pasando que la policía puede salir a la calle con un arma y matar a un niño. Algo nos está pasando a nosotros también, ¿no? Sí, la verdad que, eh, tal cual vos lo decís, recordamos que estamos hablando con Carolina, de Tucumán, militan hijos de, en Tucumán. Y, y bueno, desde acá los micrófonos abiertos, Eh, vamos a seguir pidiendo justicia por Luis Espinoza y el cambio en el Poder Judicial y en las modificaciones que tengan que hacer para que la justicia llegue. Eh, y bueno, seguimos en contacto, Carolina. Les agradezco muchísimo el espacio. Un abrazo enorme. abrazo enorme. Te estás escuchando un día. No! Séptima temporada. Un programa con ideología. Volvimos acá en un día, programa con ideologías. Eh, ya nos despedimos. Sí. Pero antes de despedirnos, ¿por qué radio estamos? Por Radio Tinc 107.9 Mina Clavero. por Radio El Grito 88.5 Los Zorritos, por Radio FM Serras Comechingonas 107.9 San Pedro. Un abrazo ahí a los compas. Sí. Hablando un abrazo para compas, le queremos hacer llegar nuestro abrazo a compañeros que trabajan en el eh, trabajaban en la, la comuna de Las Rabonas. Mm -hmm. ¿Sí? Eh, ¿vos sabías que tres profesionales médicos, una odontóloga y una trabajadora social el martes que pasó presentado la renuncia sí. eh, bueno, se habla de muchísimas cosas pero bueno, vamos a esperar tener eh, la palabra de alguno de ellos para saber qué pasó pero bueno, va toda nuestra solidaridad con ellos sí. y ver bien que, que nos cuentan en primera persona ¿no? que, que porque está en este contexto donde que todo es tan complicado, difícil y que y los profesionales como ellos ocupan la primera línea, mm. eh, es bastante duro, ¿no? Para el pueblo de las Ragonas quedarse con profesionales que a quien le preguntas hablan de excelentísimas personas, personas correctas, bien, y que vienen haciendo muy buen trabajo. Sí. ¿sí? Así que bueno, queríamos hacerles llegar todo nuestra eh, nuestro abrazo. Y solidaridad. Bien. Sí, yo no quería dejar pasar que hubo una reforma eh, jubilatoria acá en Córdoba eh, que no, si bien no fue por unanimidad, eh, tanto Alfredo Altamirano como Julio Bañuelos eh, levantaron la mano para que se pueda ya, hacer efectiva esta reforma en donde en principio los jubilados cobran menos. cambia la fórmula y... En principio un 6-7% o menos van a cobrar. No por algo nuestra editorial de hoy hablamos de la infamia. Mm -hmm. este, no nos alcanzaría el tiempo para hablar de los infamios. Eh, ¿Nos vamos despidiendo? Nos quién... vamos despidiendo. ¿Y quiénes hicimos este programa? Verónico Yarsun González. Gonzalo Maidana. Clarisa Murala. Adrián Rodríguez. Lautaro Zanatelli. Mariano Fortuna. Eh, bueno, por mi parte, ejercer la, la memoria, la verdad y la justicia es algo diario, eh, pero como siempre decimos, eh, esta democracia no aguanta un desaparecido más. Eh, y, y la justicia tiene que llegarnos porque eh, no, no, hay, no hay tiempo para, para más esto fue un día séptima temporada quédate en casa si podés búscanos en facebook como un día programa radial veo mi puerta roja y la quiero de negar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 que ah, okay. en eh?